publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonorarradio.com Hola a todos quienes están escuchando, gracias por vuestra presencia ahí del otro lado. Esto es Onda Sonora y eh, mi nombre es Gregorio Casaroff y fui invitado por César Pradíez para entrevistar a otro de los grandes músicos. Hay una serie, no, no sé si sabes Pelayo, que César tiene una serie de entrevistas a diversos músicos de diversos palos. y te tocó a ti, me invita a mí para, yeah. para entrevistarte a ti. Tenemos bueno. aquí a Pelayo Arrizabalaga, que es, eh, nada, una, ¿qué cosas puedo decir? Una institución, no, leyenda viva, no, veterano, no, tampoco, mejor que no. Es tajanovista capitalino. Hola Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, estamos aquí con Pelayo para... Para, nada para escuchar sus músicas, sus, sus influencias y nada todo todo el universo musical de Pelayo, que son no solo los años, sino también la cantidad de cosas distintas que has hecho, no muchos proyectos, mucha, mucha música sí, distinta sí, sí, sí. ¿no? a lo largo de los años. Y bueno cómo cómo empezó la vida musical ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te dio por la música? Ya sabías desde muy pequeño... Sí, porque... bueno, sí, en, en, realmente en mi familia había una tradición musical grande. O sea, mi madre eh, cantaba en la iglesia y, y tenía un tío violinista, eh, no profesional, pero, pero porque se truncó su carrera, pero también tocaba en, en, en las misas y, y bueno, mmm, un un tío acordeonista eh, y que también tocaba bandolina, en fin, una, una familia muy musical y, y pues casi siempre pues, en, cuando nos reuníamos en Navidades había que hacer una producción, los nietos tenían que producir algo de, de los abuelos y, y entonces mi hermano y yo eh, recibíamos... Eh, gratamente de nuestro tío violinista que era eh, clásico y no le gustaba mucho el jazz recibíamos los discos que él recibía por correo Qué bueno. y como recibía siempre un, un lote en ese lote venían también discos de jazz y los discos de jazz nos pasaban directamente a nosotros con lo cual nosotros eh, podíamos a, aprovechar de, de esa maravilla y eh, digamos he traído uno ...que justamente pues... ...tiene la fría, la friolera de casi 60 años... ...el, el <risa> disco de... ...que va que a poner ahora... ...que se llama... ...The Modern Idiom... ...o sea... Classic in jazz, pero de modern idioma. De modern idioma. O sea, Modern de... de el, 1900... el idioma moderno. 50 y algo. Sí, o... sí, sí. Era, era del... Sí, yo creo del, del 55, 60. Lástima que somos solo radio, ¿no? Porque si no el público podría ver sí. la, la, la linda portada que Sí, en es manos. una... Totalmente en, en el estilo deco de la época. Claro. De, de, el, sí, sí, sí. sí y portadas. además 10 pulgadas, ¿no? Sí, sí, sí. El, un EP... Y donde ni más ni menos están Charlie Barnett, Dizzy Gillespie, Bill Harris, Stan Kenton, Woody Herman y Miles Davis, que es al que vamos a escuchar. Qué bien. Con el tema Budo. Budo. All right. Bueno, este fue el Budo. Budo Budo es una composición de Miles Davis con Bud Powell, ¿no? Bud Powell, pianista. Miles Davis, trompetista. Probablemente todo el mundo lo conozca. Um, nada, estrellas del jazz, ¿sí? Unos más que otros, pero nada, todos grandes músicos. Y este Budo que escuchamos es el Budo que era por, por Miles Davis. Sí, sí porque sí, hay varias versiones. Sí, sí. Aquí, aquí, el, el, el, el aquí en el de, micrófono. De la, de la época donde Miles empieza con el Bert, Bert of the Cool. y of the Cool. ¿no? Claro, y entonces sí. en, están ni más ni menos que Miles a la trompeta, John Barber a, a tuba, Kai Winding el trombón, Addison Collins el corno inglés, Lee Konitz, el, el maravilloso Lee Konitz con el saxo no alto. Jerry Mulligan, barítono excelso. Qué eh, Al Hay, piano. Yo es un man bajo y más Roach, ni más ni menos, a la, a la batería. O sea que una formación brutal. brutal sí, sí. Todos eh. muy jóvenes, ¿eh? Sí, sí. <risa> Y entonces, eh, bueno, digamos, teníamos la, la suerte de escuchar estos discos que nos regalaba eh, mi tío. discos que, <risa> que, que bueno. nos regalaba mi tío. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, eh, nada, o sea que te tuviste un gusto por el jazz, era la música que recibías, entonces, cuando eras un joven, un sí. adolescente... Sí, realmente, claro, en esa época o lo mismo escuchabas, eh, eh, escuchábamos, porque mi hermano y yo éramos bastante melómanos. Ya es que escuchábamos a Traffic. ¿no? Ah, ah, Traffic, que además lo escuchamos directamente desde, desde las radios inglesas Con el, el eh, pues aquellos temas maravillosos, Philinor All right, que nos nos encantó Bueno, directamente has escuchado muchas cosas, estuvimos hablando antes Y de entonces, claro, escuchábamos mucho, mucho rock, mucho rock, oh. mucho rock. Okay. Y, eh, y al mismo tiempo jazz. Entonces, digamos que, que yo sí le una temporada grande entre esos dos eh, polos, el, el rock y el jazz. Y, eh, y entonces, digamos que cuando yo, eh, al final, ya después del servicio militar vine a, a Madrid a... ...Terminar Bellas Artes... ...que había sí. comenzado en Bilbao... ...pues eh, ahí contacté con... con eh, ...digamos... ...con eh, Tomás Amiguel... ...que era un, un músico... Eh, ...bastante bueno de esa época... Que, ...que estaba junto con Jorge Pardo... ...empezando... Ah. ...eran muy jóvenes... ...y él estudiaba Bellas Artes también... ...y yo le pregunté... ...oye, ¿sabes dónde habría algún, algún sitio... Donde, ...así para poder improvisar y tal... ...y entonces me remitió directamente... ...a Alfredo Carda y a Orgón porque orgón. ellos ellos orgón. habían ¿Cómo estado cómo se escribe ese orgón? Orgón, orgón orgón Orgón Orgón sí sí digamos que es el término viene de, de la de este filósofo eh, de, Orgón es el, el principio básico sexual digamos ah. eh, digamos que eh, este, este, este concepto fue el que inspiró un poco el y, y la sonoridad del tema el al grupo Pero claro... Pero claro, nadie sabe lo que es Digamos que yo cuando entonces, llegué a Or a Orgón, ¿Habéis sorteado la, la No, no, la, no, no, yo, la, no, yo censura, cuando no. cuando llegué ya ya estaba formadísimo, digamos, Orgón ah. ya había actuado incluso en ah. el Festival de Jazz de San Sebastián y, eh, y con una formación donde estaba Jorge Pardo, y sí. estaba Tomás San Miguel también... Y te aceptaron. Y entonces yo llegué ahí, digamos, y ya eh, Jorge y Tomás habían ido en un proyecto más de jazz rock... Sí. En dirección más cercana a Chic Corea y demás. Y Orgón seguía en la trayectoria muy estricta del Frías. Sí. Y entonces ahí yo entré junto con Valentín Álvarez, que en esa época, digamos, est estaba como yo. Él tenía una flauta y, y yo eh, tenía apenas un... Nada, eh, eh, también tenía... Eh, pero no tocabas el saxo ya. El alto? No, no estaba, ah, no, estaba también con una, una especie de flauta que no sabía tocar, pero bueno, yo, yo seguía los discos como podía, eh, <risa> improvisando encima, flauta. los vinilos. Que, y entonces el, eh, pues yo me, me compré un, un saxo alto de segunda mano, donde parra, un busher, eh, que era de un de un payaso. Bien, buenísimamente afinado sí. porque precisamente los payasos son muy buenos músicos uh -huh. y el, el, el tipo pues digamos que, que yo al llegar ahí eh, eh, fui admitido eh, después de, de, de tiempo de estar de Orientes sí. Valentín y yo y al, al tiempo de estar más o menos un, un tiempo de estar con Orgón Enviamos una cinta porque había una propuesta del Festival de Jazz de San, de San Sebastián siguiente, del 81, enviamos una cinta para el concurso de sí, selección. Sí. Y, y yo insistí, yo creo que es importante enviar la cinta porque a mí me gusta lo que hacemos, pero no nos van a hacer caso, no sé qué, esto, lo otro. Yo envío la cinta y al cabo de unos meses nos viene la invitación. Que hemos sido seleccionados qué como bien. grupo español porque los demás eran suizos, alemanes, italianos. Sí, claro, era o sea, algo internacional en el festival. Era de un San festival Sebastián. internacional. Uh -huh. Y entonces recibimos el, el premio de ir allí a tocar, que fue maravilloso, pero además era grabar un disco y, eh, y grabamos en, una, en un estudio de, de Donosti, en, nos trataron de maravilla, una versión muy especial del Fables of Fabus de Charlie Mingus. Charles Mingus, sí, que eso aparece en el Mingus AOM. Gran Exacto. disco de 1959 Y para nosotros fue maravilloso Porque habíamos escuchado a Mingus uno, Un par de años antes Con su, uno de sus grupos Allí, ¿Viste un directo? directo Que fue fantástico Estamos envidiando desde aquí A Rizabalaga eh, Pero bueno, nada podemos soportarlo Y escuchar <ríe> entonces El Fables of Fabus Por Orban, Orban. sí Aquí vamos entonces Toma 3, los cuentos de Fabus. Thank uh... you. Charles Mingus canalizado por Orgón. Exactamente, sí. Orgón con... ¿Quiénes escuchamos? A quién es pues eh, ah. Orgón, Alfredo Carda con la trompeta, eh, Valentín Álvarez con el saxo barítono, eh, Miguel Ángel Chastán con el contrabajo, eh, José Antonio Galicia con la batería, eh, yo con el saxo alto de Cainete Bajo, y... Bueno, creo que no ha dejado a nadie No he dejado a nadie, bien, bien, están todos ahí eh, ¿El año de esta grabación aproximado o, o muy justo? Eso, eso fue en el Festival de Jazz, fue justo después de tocar el, a, a los días siguientes, pues grabamos en un estudio en, en Donosti En Donosti, en el Festival, el, de, Jazz de, Donosti, el Festival no sé, de Jazz de San Sebastián Que fue el, nos dieron la mención especial del jurado Y eh, grabamos en, en unos estudios de, de, de Donosti la versión de, de este tema, porque claro, no era grabar el concierto entero, sino uno, elegir uno de los temas, y, claro. y, y elegimos este tema, el de, el de Mingus. Y algún año, estos que son los ochentas, ¿no? Eh, Orgón, sí. Orgón. Sí, en el, eh, realmente bueno, ya bueno. llevábamos tiempo tocando, porque claro. Orgón era una formación... Eh, abierta que había pasado por distintos eh, momentos eh, históricos así interesantes. Habían actuado también dos años antes en el Festival de San Sebastián y habían obtenido también otro, otro, otro premio que este orgón estaba gente como, aparte de Alfredo Carda y Miguel Ángel Chastán, estaba también Tomás San Miguel, eh, estaba... Eh, Antonio Delgado, que fue el, el primer batería, que esta vez fue sustituido por José Antonio Galicia, sí. eh, y, y, y estaba Jorge Pardo, por ejemplo. Wow, todos y, muy jóvenes. Sí, todos muy jóvenes Hace y cuarenta años. y, y uh, sabe. Pues eh, exactamente, el set, sería el setenta y ocho. Ah. O 79 Eso es más de 40 años Sí sí. sí. Estamos en 2024 <risa> Sí, sí, hace mucho tiempo eh, bueno, está bien, sí, Y bueno, pues eh, <risa> grabamos ahí en, ese, en esos estudios Que fue, fue una experiencia muy interesante Y, y la verdad es que, que Es el, la única grabación Digamos que existe de, de Orgón eh, Editada Todos los demás son cintas de cassette Grabadas en en, eh, en el estudio, en clubs como Raíces o Birimbau o en el rastro mismo sí. que estas cintas pues en, digamos he, he recuperado eh, a través de, de la colección que tenía Valentín Eh, Álvarez, el, ¿Tienes tú las y cintas, las tengo entonces. y estoy, estoy, digamos, digitalizándolas. Qué bien, qué bien. Con intención también claro. de hacer, de hacer una una pequeña reedición. Y en realidad no sería una reedición porque la música no, sí no, es inédita. Eh, entonces claro, no, es, no sería reedición, sino sería editar eso. Y, y, y de hecho, bueno, ya tengo algunas en un pendrive. Aquí estamos viendo el pendrive. Sí, eh, eh, en la mesa. De grabaciones de Orgón de, de esa época. Entonces, eh, el bueno, eh, eh, se podrían contar más, más historias, pero claro, como pero va, Pero quedan muchas por contar, entonces vamos avanzamos a, a, sí, en vamos a ir a, a, y, avanzando y, o, re, o retrocediendo. O retrocediendo, ¿no? Porque claro, acá Orgón, eh, obviamente es una fase jazzística total, ¿sí? Sí, sí. Escuchamos el, el Fables of Faubus. Um, pero bueno, antes, entonces, vamos sí, a... Sí, bueno, yo, yo es que llegué a Orgón, digamos... Mmm, Justo por Tomás Almiguel, que era compañero mío en, en Bellas Artes. Eh, estaba estudiando Bellas Artes y le pregunté a él y él me él me dijo, pues mira, hay un, un grupo interesante que te podría interesar. Pero yo en esa época realmente estaba prácticamente haciendo rock, blues y, y, eh, y digamos hasta pop. Eh, digamos que venía de, de la tradición Digamos de la escucha eh, eh, Escuchar muchos discos y, y en esa época pues el, Digamos que con Con la eh, Digamos la escucha que teníamos Yo y mi hermano en el norte En Laredo de las emisoras inglesas Pues recuerdo ah. Recuerdo una escucha Que nos influyó mucho Y que, y que me gustaría Poner un poco por influencias que es eh, digamos una una una versión de un grupo que era novedoso en aquella época aquí novedosísimo mm. que se llamaba Traffic Traffic con dos f's ¿no? Traffic en inglés Traffic y eh, digamos un tema muy emblemático Feeling Alright sintiéndose sí, bien sí qué bien nos sentimos <ríe> bien sí <ríe> claro sí. que sí Cause every night I have the strangest dream Prison by the way it could be Left here on my own or so it seems I've got to leave before I start to scream Cause someone's locked the door and took the key You're feeling alright. I'm not feeling to go myself Well, you're feeling all right I'm not feeling to go myself Well, boy, you sure took me for one big ride And even now I still don't wonder why When I think of you I start to cry just can't Wait for time I must keep trying Gotta stop believing In all your life Cause there's too much To do before I die You're feeling alright I'm not feeling too good myself well, I love myself, Ooh. I really felt that way But that was then and now it's today Can't get up yet and so I'm here to stay So someone comes along and takes my place With a different name, just a different face You're feeling all right I'm not feeling too good myself Well, you're feeling all right I'm not feeling too good myself uh, all right. I'm, my I'm not feeling I'm not feeling too good myself Traffic en Feeling Alright, ¿no? Sintiéndose sí, sí, bien ¿no? uno de los hits de sí, la historia. Sí, sí, sí. Y Chris Wood con el saxo al final, que, que además eh, a mí me, me gustaba muchísimo, Chris Wood. Yo creo que eso también me, me hizo pensar en el saxofón. Ah, aunque sabes, yo, que... cuando aquello cantaba y tocaba la armónica, pero, pero digamos, grupos como Traffic, que introducían vientos y además con Con una calidad muy muy, muy buena porque Chris Wood sí. era buenísimo. Sí. Entonces, eh, digamos que en eh, esa época, eh, yo estaba entre Philly Norwright. Eh, Um, digamos, uh, Sunshine of Your Love, The eso cream. Es cream, claro, qué bueno. Eh, cream, Eric Clapton, eh, Jack Bruce y GJ Baker. Exacto. y Jimi Hendrix, cómo no. Jimi Hendrix, Experience. Jimmy <risa> Hendrix eso ya es suficiente, no importa quién toque <risa> la batería ni el bajo, ni por nada. Fitar, no, mentiras, sí, lady, por citar Foxy Lady, que me encantaba, Led Zeppelin, Uyghur Talov, o sea, bueno, el, eso ya el riff más famoso de la historia o se lo habrán robado sabes que robaron o bastante los happening ¿vos estás al tanto de eso? Mm. de todos los riffs esos están, están robados de algún bluesman ah pues seguro eh, seguro seguro mm, desconocido o semi legendario sí sí sí sí, sí mm. pero bueno nada sí, sí son prácticas así de pero cosa. bueno en, en los grupos ingleses de esa época Fleetwood Mac sin ir más lejos <ríe> o sea claro se fueron a grabar a Chica con Willie Dixon y con, directamente y, claro y, y aprendían de ellos directamente entonces sí, sí. y bueno me eh, me gustaba mucho The Who My Generation sí Da, da, da, da, My sí sí sí <risa> <risa> <risa> y, y llegaron, no? algunos de ellos llegaron a mayores no Keith Moon no por ejemplo no, Keith Moon es un gran ser. batería eh, gran batería grandísimo. Grandísimo. gran loco también gran loco gran, gran loco grandísimo. Grandísimo. Pero. <risa> un solo corriendo por el escenario detrás de, de, del bombo que lo había pegado una patada y tocándolo a la vez es impresionante <risa> el el eh, también por, Eh, a mí me encantaba Steve Wingwood y el y con Spencer Davis Group pues Gibbons on Loving era un tema maravilloso no todas el... estas son tus influencias o tus favoritos del rock he escuchado sí. todos estos cuando realmente salieron sí por ejemplo, hiciste sí, Sunshine sí. of Your Love eso que es 68 sí, sí, esa época yo me acuerdo cuando que vas... ese disco lo... Lo compré, yo estaba todavía estudiando preuniversitario, creo, y lo compré en una tienda de cuatro caminos y tal. Cuando lo escuché dije, ostras, qué cosa más buena. <risa> qué bueno, claro, Y al sí, mismo sí, tiempo sí. compré el Jimmy Hendrix Experience. Y también, <risa> claro, sí, son los años... En la, en la misma tienda, ¿no? Unos años maravillosos. Ahora, vos, eh, eh, ¿qué me has contado? Que estuviste en Isle of White que estuviste sí, en sí, festivales, sí, sí, de sí, verdad. en el 81. sí. No, no, no 70 71 71, 70. 71 81 vos, eh, no, Arike, y uno. vos viste Miles Davis en Isle of White? Sí, sí, Ajá. lo vi con aquella formación 1970, es eso Maravillosa Sí, sí con Chick Corea sí, y Keith, Keith Jarrett, Jarrett Los dos en teclados sí, sí. Corea en piano eléctrico, Jarrett en no órgano Exacto, exacto Pero, No, una formación increíble. Así que nada, Pelayo está conectado con la historia. Esto es el y, especial y, bueno, Pelayo todas, a Rizabalaga en nota sonora. No olvidar. To, todas eh, aquellas eh, grandísimas figuras, digamos, de, de, de que tocaron con Mike Davis en esa época, ¿no? Sí. Dave que, Holland. Dave y, Holland, y, eh, Jack Dijonet. Jack y... pues bueno. Era, sí. era John McLaughlin era sí. un, un grupo maravilloso <ríe> Qué bueno. y, y, y recuerdo que, que en ese festival yo es que además aluciné porque eh, vi a Miles Davis pero vi a Jimi Hendrix Viste poco, a Jimi Hendrix Poco antes de morir, porque él muere después eh, Cuando, claro. creo que un mes después o sea, Sí, se murió en septiembre de 70 septiembre y, y I Love White cuando fue, en, cuando fue, fue en, en julio, agosto Julio, agosto, agosto. agosto sí. Entonces, eh, eh, para mí fue muy, muy impresionante Ver a Jimi Hendrix en directo me acuerdo que me impresionó porque era él no estaba muy contento con toda su pedalera de, de, de guaguas y todo eso, cada dos por tres le estaban poniendo nuevos porque les pegaba patadas y se los tiraba <risa> abajo del escenario porque no le, no le, no le gustaba ¿no? Y, y, y eso me llamó la atención ¿no? estaba, pero sin embargo luego al cabo de los años compré el disco y escuchando el disco es fantástico y lo que sí. pasa es que ahí como le veías y le y veías esa, esa esa impresión como que parecía que no estaba contento con, con sus aparatos pues te, te, te daba una, una sensación curiosa, ¿no? Claro, El, pero escuchando la música, uf, era, brutal. O sea, canaliza, era brutal Canaliza su su, su frustración por lo, a través de la música Sí, sí, ¿no? sí, es que sí, sí no, era, eh, Y bueno, vi a Yes Rotal también en vivo bueno, wow. eh, al, Por ejemplo, Modi Blues, que era un grupo así sí, muy muy melódico Blues, y que sí. cantaban todo, casi todo, melódico, todo sí. baladas y demás, eh, eh, eh, empe empezó a llover porque era de noche, porque claro, duraba eh, todo el día, toda la noche, o sea, había una pausa como en la madrugada y tal, pero... Y, y los tíos se dieron cuenta de que el público necesitaba moverse porque estaba lloviendo, te estabas mojando y entonces no podías escuchar baladas entonces decís eh, te, eh, dijeron, ¿tenéis frío? y, y la gente, ¡ya! Yeah, sí, tenemos sí, frío sí. Pues tomar rock and roll. Y se tiraron una hora tocando rock and roll, pero de puta madre, Modi sí, blues. Los mode blues claro, sea, que, que, que no nadie, era lo suyo habitual. Nadie, nadie lo hubiera pensado, ¿no? Que, no nadie claro. lo hubiera pensado. también ¿no? eso es una señal de unos buenos músicos. Sí, sí, sí. sí lo, y, bueno, o sea, la verdad es que, que fueron experiencias muy bonitas. Pero. Pero bueno, vamos, vamos a continuar porque Vamos a continuar con la música Entonces ahora vamos a escuchar, no sé Uno o varios trozos de eh, Bueno, a Traffic Ya lo escuchamos, haciendo sí. feeling alright Pero seguramente vamos a escuchar Un Sunshine of Your Love, o un Foxy Lady sí, sí, O sí, el, sí. el Hall of the Love de Led Zeppelin O My Led Generation, my de my the Generation Ju Todos juntos o por separado, no sé Eso queda en manos de César Pradíez sí. Que es eh, el boss El de eh, Onda Sonora Sí, así que, bueno, nada, allí vamos con la música. så är to Nåväl, så är det. Nåväl, Fade Don't, Don't try to dig what we all s say. I'm not trying to cause a big s s sensation. Talk I'm just talking about my generation. Don't What we all sensation I'm to cause a big sensation Talking, generation. Just talking generation Talking about my generation We get around. Talking my talk. Talking my generation. Yeah, hope I die before I get old. Selección de rock con Pelayo Arrizabalaga, eligiendo el Pelayo de DJ. Sí, porque has elegido los temas. Sí, sí bueno. Sí, fue tu selección, entonces estamos haciendo, haces el DJ. Sí, rock y, en, y tus influencias de, de, de, bueno, su, elegido, de super joven. he elegido un poco los temas que, que yo recuerdo de esa época que me gustaba mucho, que sí. también me gustaba mucho interpretar, también. Ajá. Que, ¿no? no claro. todos, porque era imposible mm. pero algunos de ellos sí, por ejemplo el, el Gimés Amelogin, ese sí que lo canté se lo cantabas, ah, sí, también sí. Singer qué bueno, sí, sí también sí. canté sí <risa> pero bueno, pero aparte sí. del rock, pues si volvemos a, sí, bueno, a en tu esa otra época, vertiente lo que, lo que ocurrió es que yo estaba con los grupos de rock que normalmente se repetía siempre para aprender los temas, ¿no? y entonces el, el, empecé a, a asistir a, a, a, a digamos a Um, sesiones de jazz y yo me di cuenta que los músicos de jazz mm, decían 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y empezaban a tocar un tema que simplemente lo leían en un papel uh -huh. y, y luego les preguntaba ¿y cuántas horas habéis ensayado? y dice que va este, este lo, lo hemos tocado directamente <risa> y eso a mí me fascinó porque dije, ostras, o sea que no hay que repetir miles de veces como se repetía en rock Para sacar un tema bien Se repetía, bien. no creo que se sigue haciendo eso, Y se sigue ¿eh? haciendo no, no. Y, y entonces resulta que ahí me, me empecé a interesar por la escritura Y la, y la lectura Y entonces empecé a asistir a, a clases de solfeo Y fue Ajá. donde me compré el, el, También en esa época me compré El saxo alto sí. Empecé a tomar clases de saxo, saxo alto Y fui, fue cuando fui a tocar con Orgón ¿no? En el apartado de discos ¿no? Escuchamos el rock hace un rato Um, los discos de, de jazz ¿no? uh -huh. que, que luego escuchaste que sí. vamos a escuchar sí, bueno que escuchaba eh, eh, al, mismo tiempo. Coexisten, eh, al mismo tiempo sí. eso te justo esa era la pregunta sí, sí. Al, mismo tiempo, al mismo tiempo porque es que yo mucha yo recuerdo que tenía discos de rock discos de jazz y cuando aquello mmm, cogía el instrumento y me ponía a tocar encima de, de tanto fuera de rock o de blues como, como de jazz una actividad buenísima, entonces, muy recomendada a todos los músicos, tocar con sí, los discos con es el genial. disco, y ponía el disco y sí, me ponía sí, sí. a tocar encima, y no independientemente, luego cuando ya me fui enterando un poquito de lo que eran los acordes y demás, mucho más adelante porque claro, primero <risa> había que aprender a leer, entonces ya eh, era diferente, pero cuando aquello era, era tocar de oído pero sí. pero digamos eh, tocar con los discos. Y bueno, pues en, eh, eh, ahí fue donde donde tomé el contacto con Orgón y donde donde fue una experiencia muy in interesante, primero de oyente, como íbamos Valentín y yo, Valentín Álvarez el saxo barítono y yo, sí. y a escucharlos a ellos tocar en un en un local que, que en un garaje que que tenían de local de ensayo y, y Y ya hasta que un momento determinado Alfredo Carda, el trompetista, y un poco el, el jefe del grupo, o sea, digamos, el, el, el ideólogo de Orgón, nos dijo, traeros los instrumentos y tocar. Y entonces ahí empezamos ya a tocar y fue, no, fue una experiencia muy muy interesante. Entonces, digamos que, que llegamos al festival de, de, de San Sebastián, como he contado antes, que fue sí. una, una una suerte el, el que nos seleccionaran y, y poder tocar ahí, y hemos escuchado el tema de, de la versión de Fabulosos of Fables de Mingus sí. que hicimos. Y ahí, José Antonio Galicia, eh, eh, que fue el batería que sustituyó a, a, a Antonio Delgado, que estaba en Dinamarca, entonces eh, José Antonio Galicia tenía un proyecto que se llamaba Flamenco Jazz. Uh -huh. y, y entonces me habló del proyecto y me dijo, ¿te, apetece, te apetecería tocar conmigo en el proyecto y tal? Y dijo, bueno, pues encantado. A mí siempre me ha, me ha gustado siempre eh, el proliferarme en distintos... Eh, Um, distintos caminos sí. y, y este camino para mí era nuevo yo no conocía el flamenco yo no vengo del sur no, eh, vengo del norte, que es justo lo contrario y, <risa> y entonces eh, eh, de todas maneras me, eh, me llamó la curiosidad José Antonio me dijo, bueno, tú toca como tú tocas, él sabía como yo tocaba porque había tocado conmigo en Orgón por eso te, te, te y llamó. por eso me llamó entonces, <risa> eh, digamos, ahí fue una experiencia interesante porque Eh, estaba también Pedro Sarmiento Un pianista buenísimo También eh, Luis Pérez Escribano Contrabajista un, un con, lo, con los que yo había tenido un pequeño trío eh, Y también estaba un recién llegado Gerardo Núñez Que venía de Jerez Que era jovencísimo Que tenía 16 años Pero, wow. pero luego ha sido un guitarrista Y lo sigue siendo un guitarrista sí. fantástico ¿no? uh -huh. Entonces bueno Eh, de este disco yo eh, tengo mucho cariño, lo grabamos en León. Eh, me gustaría que escucháramos el, lo que, el título que da al disco, el, un tema que se llama Soy tu amigo. Soy tu amigo, muy bonito, realmente. Muy bonito. Vamos entonces. Acción, qué acción <risa> Y el corte total Total, así, pedazo por favor, dinos de vuelta qué escuchamos quién fue, cómo fue, cuándo fue Y quiénes tocaron, maravilloso Bueno, pues es eh, José Antonio Galicia el, el grandísimo batería, eh, compositor Porque el tema es suyo también eh, Arreglista, <risa> lo arregló todo Y de músicos, pues eh, el maravilloso solo El primero de Pedro Sarmiento Eh, Enrique Conejero con la guitarra eh, Yo después con el clarinete bajo Tú solo también fue maravilloso Claro, y... Pelayo no lo iba a decir Pero para eso estamos nosotros aquí para... Luis Pérez con el contrabajo uh -huh. eh, Miguel Sales también doblando con el bajo Y jo José Antonio Galicia También que en este tema toca Hay una parte que toca las tablas Porque él estuvo, tablas, él estuvo sí. en la India Y entonces esto fue hecho re Recién llegado de la India Había estado en la India mm. Y había estado estudiando tabla allí Y entonces él traía unas ideas de mezclar el flamenco con la música hindú y, uh -huh. y también le encantaba el, uh, las vertientes de jazz más um, abiertas, eh, por ejemplo el grupo Oregón sí. o por ejemplo Gárbarek, que Jarret, o sea, con digamos, Garbarek, sí. eh, todo eso, eso le encantaba a José Antonio. Y entonces él buscaba algo así, entonces en este disco hay temas maravillosos, por ejemplo, eh, hemos puesto este... Pero, cómo se llamaba este, cómo fue este, ah, soy este, tu amigo, soy tu amigo, tu amigo que es, que es el, el, que le da, el que da título al disco, lindísimo. Pe, pero la sintonía es muy bueno, madrazo, el majabal y puram son maravillosos, o sea, los moros y cristianos también un tema que tiene que se llama así, <risa> o las bulerías baleares que este, en este tema, por ejemplo, hay, eh, fue curioso porque eh, lo grabábamos en vivo, pero luego eh, eh, podíamos repetirlo solos también, sí. si, si, eh, si queríamos, y yo en Bulerías Baleares recuerdo que, que no estaba contento con el solo, y entonces le decía a José Antonio, ¿puedo repetir el solo? Y dice, sí, sí, repite, venga, o sea, y repetí como seis o siete veces el solo, ¿no? Y, sí. Y ya, al final yo estaba mosqueado, bueno, ya, ahora va a ser difícil ele, elegir una, ¿no? Porque entre una o dos se puede elegir esta sí. o esta, pero sí. entre siete dice, ya, pero no te voy a quitar ninguna, las voy a poner todas juntas. ¡Ah! Y wow. las puso todas juntas. ¡Qué buen final de historia! Y, y, ¿eh? y, eso, y, y bueno. eso es lo creativo que él era. Me acuerdo que antes de ir a... Pero ver... esto entonces inventado, le, digo, el en, el, en, el momento, en, el, en el momento, inventado en el, en el momento, porque él se, se dio cuenta al escucharlo solos que todos que podía, tenían algo que ver y, y que entonces, junto. y de hecho cuando se escucha se ve que todos tienen algo que ver, hay pequeños desplazamientos, pero claro, es que hay nada que ver. Claro, es solo para el mismo tema entonces. Exacto. Claro, y entiende? entonces él, él, él, yo creo que lo, lo imaginó y dijo, uy, esto podría quedar muy bien junto, lo puso todo junto después. <ríe> ¿Dónde está? Ahora, eh, José, Antonio, José Antonio Galicia está en la otra galaxia. Con los ancestros. Sí. Ah, mira. En, sí. la, en la otra dimensión. Sí. Y, y eh, bueno. Era un gran músico. Que, bueno, eh, sí, se nota. Se notó claramente. Un, Damos fe de un eso. Un gran músico. oye eh, Por decir algo, tocó con los grandes, con Camarón, con Paco. Sí, sí, con Paco. Ah, él, ah, eh, bueno, él, él, él fue uno de los grandes que se lo llevó un cáncer. Ah, mira, claro. Se lo llevó un cáncer. Y a veces es así. Y, y bueno, pues ahora le rendimos homenaje un homenaje y acá o, homenaje y, y enhorabuena por la música claro la que música. la música que queda eh, esto se puede conseguir Te dijiste no sabías no esto sí está digital, bueno está hay digital, cosas de José Antonio ahora ahora mismo también hay un hay un portal en, eh, que lo lleva un un chico sevillano que está recuperando cosas de, de flamenco y de artistas y entonces tiene justo a José Antonio ahí Qué bien. y entonces se pueden escuchar cosas también de, de otro disco maravilloso que grabó más adelante y se llamó Camaleón sí. y eh, sí. y de y de eh, recuerdos de Carmen Amaya también que fue un, un disco maravilloso que era que fue dedicado a Carmen Amaya hecho por él claro, eh, obviamente Y, y por eso digo el de José Antonio sí que se puede. Yo creo que es un artista que que va a seguir eh, eh, porque tenía mucho valor. Como, qué bien, qué como, bien, qué bien. Como, Ojalá como... se pueda escuchar más. Y, seguro, seguro y nada. Y aquí entonces en este momento en esta entrevista a pelayo Rizabalaga, aquí en Onda Sonora estamos un momento, no que después vamos a hablar de tus cosas y de tu, tu música la que haces más, más ahora, acerca en el tiempo pero aquí estamos rindiendo también homenaje y rescatando a estos eh, increíbles valores de la música que yo no conocía, por ejemplo, me estoy enterando aquí ahora ya, mismo ya, no, y realmente es, es, realmente, es eh, eh, impresionante eh, a mí me, me emociona el escuchar todo este material y recuerdo que José Antonio era un, un personaje muy especial porque eh, antes de ir a grabar en León lo grabamos en León, sí. en Cascabel Records eh, a veces desa desayunábamos y entonces en, de camino al estudio pasábamos por delante de la Catedral de León y me decía eh, Pelayo vamos dentro sí. y entonces resulta yo mm, pensé Eh, él quería simplemente entrar a la iglesia, no era, no era realmente religioso, no, pues, bueno, religioso, tenía una forma de religión, digamos eh, pero entraba a la iglesia y me decía, Pelayo antes del estudio, cogemos energía, wow <risa> Entra, en, en, y nos en, entramos a la, a la catedral de León, estábamos un ratito ahí, sin decir nada nos íbamos para el estudio, o sea era un, un hombre que tenía eh, una, una visión muy, muy especial sí y luego el, el, lo gran lo maravilloso de José Antonio era que en sus proyectos por ejemplo de la alegría y la tristeza o, o eh, estos proyectos enormes que hizo que además era con bailadoras de bailadores de flamenco mm. músicos de flamenco cantaores, hasta metió un pintor en escena un un, sí. un, un, un un bailarín clásico, bueno, una mezcla increíble. El sí. coro de, la, de niños de la Catedral de León una vez, a Enrique Moren, Morente otra vez. Digamos, hasta el final, eh, digamos, es, se ensayaba, se ensayaba, y yo siempre pensaba, aquí no llegamos, aquí no llegamos. O sea, porque parecía que las cosas estaban todas cogidas por hilos. Sí. Pero cuando pegaba el primer palo en la batería y, y empezábamos aquello empezaba a funcionar todo tenía como una especie de energía sí. y de magia que irradiaba él mismo sí. que ya a todos nos, nos daba la, la, la fuerza la confianza y de aquello salía de tirón qué bueno qué bueno o sea todo un un personaje, un personaje, un personaje. Y ahora con qué continuamos, qué vamos a escuchar. Bueno, yo eh, quería eh, volviendo un poco así al tema de, de las influencias y de, y de todo eso. Eh, la en, en, en esta en esta estando justo con José Antonio Galicia eh, nos vino a escuchar Don Cherry al Café Central y resulta que, que Don Cherry le habían invitado a, a Madrid a, a, a hacer una jam session en la Sala Riviera eh, Don Cherry nos invita a José Antonio Galicia y a mí Así queremos ir a esa jam session los que eh, eh, le habían traído no les gustó mucho la idea y cuando fuimos a la Sala Riviera la teníamos cerrada ah. Don eh, José Antonio Galicia me dice, Pelayo, ¿te atreves a subir por la valla con el cráinete bajo? digo, sí, me lo, me lo pongo así en plan jamón en la espalda y ya está, trepamos nos fuimos al otro lado eh, ella estaba ensayando vamos, tocando, era una especie de jam session, sí. y nos vio Don Cherry y dice, venga, subir, subir acabamos tocando con Don Cherry y después del, de, de esa jam, acabamos tomando con Don Cherry, pues unos coñacs en el bar de afuera de la Riviera Don Cherry, así rápidamente Don Cherry, por si alguien escuchara Este programa y no supiera Don Cherry, Don Cherry eh, el, gran, el gran compañero de Ornette Coleman Efectivamente trompetista, y, entonces, y bueno, tocó eh, con Cherry todos con Parte de la historia digamos. Parte de la historia del jazz, del free jazz Por supuesto sí. eh, un, Tocó con Coltrane Tocó con, bueno, sí. con, todo lo, con todos los grandes Don Cherry eh, sí de él estamos hablando entonces eh, y entonces como continuamos con eh, pues la historia estando estando allí eh, se nos fue la onda de tantos eh, tant, tant, tantas vivencias ah, que bien, él es. contaba y, de, y demás y uh -huh. yo a mí me habían invitado para para un, en un estudio de grabación para hacer un solo para un grupo que estaba en aquella época eh, poniéndose de moda que era un grupo de, de jovencitos que se llamaban Pato de goma y que me llama, me invitaron para hacer un solo en un tema que tenía eh, que, que estaban grabando se llamaba Chicos Malos y que luego fue pues número uno de los 40 principales o número dos que, bueno un ¿no? solo con que con el, con el, el saxo alto, alto con el saxo con, con el saxo alto porque, yo porque yo, para yo, Chicos no, Malos me ocurrió clarinetes bajos no para no Chicos no, Malos no era, era no, un solo que yo saxo, tenía no, que, que hacer él. un poco Tipo Dave San, Sanborn. ¿tú? Ah, un solo para, para Top 40. Sí, para, lo, lo para, 40. para el pop el pop de aquella época. Y ¿Sos entonces, versátil entonces, Pelayo? Bueno, se en, en, sí, en aquella época <risas> a mí me gustaba ir, ir dando palos a un lado o a otro. Bien. Bien. <risas> lo curioso es que llegué tarde al estudio, pero eh, quizás esa energía que... Que Don Cherry me transmitió, pues eh, es, al final después de, de, de mucho repetir y, y, um, y darle eh, salió un solo que a mí me gustaría eh, ponerlo. El sí, tema sí. es un tema pop. Lo escuchamos, que, sí, un pato de goma. ¿Cómo se llama el tema? Chicos malos. Chicos malos con pelayo a en saxo alto. Saxo alto. Si alguien sintonizó o encontró este podcast aquí en el medio de este tema, esto es onda sonora, aunque casi no lo aparece con este tema que fue chicos malos sí. de eran, pato de goma, pato de goma, pato de goma. Chicos, esto igual son los chicos malos, son unos estos chicos malos, no digo chicos malos o son las chicas que dicen chicos malos no, no sé, sé pero, no queda pero claro era, era un grupo muy, muy muy muy de jovencitas sí vamos, de hecho a mí me tocó ir a, a, en gira con ellos y <ríe> era muy curioso porque, porque estaban esperando a las chicas siempre afuera y tal, recuerdo en la, una vez en la calle Atocha en, en una discoteca que había que se hacía lo de los 40 principales y entonces estaban las chicas esperando afuera que salieran los chicos, estaban siempre taxis para llevárselos porque los, los eh, les quitaban la camisa y esperaban y, al saxofonista y, también no y, y entonces Ay. aparecí yo y entonces dicen unas cuantas va es, <risa> <risa> es el saxo es el saxo <risa> y por supuesto no me hicieron ni puto caso claro. <risa> Sí, son los que lo llevan mal. Los saxos, las bate baterías también lo llevan mal, sí. Pero, pero el caso pero bueno. es que, bueno, fue una experiencia interesante. Sí. Eh, digamos que antes he citado a, a Don Cherry y, y volviendo sobre eh, las influencias en aquella época, yo sí. estaba escuchando mucho a Ornette Coleman, a Don Cherry, Eh, para mí Ornette fue una de esas influencias que no puedo negar Porque durante años lo, lo estudié mucho Y lo tocamos mucho con Orgón Qué bien. Mm. Y me gustaría ahora poner un tema Que, que fue un, uno de los eh, De aquella época quizás más famosos Y que se sigue tocando Es uno de los estándares que, que incluso lo tocan eh, Saxofonistas que no son tan free pero el Blues Connotation, digamos, es un tema eh, muy... Se ha convertido ya en un estándar. Sí, yo diría que sí, es muy lindo Blues Connotation. Yo, eh, ¿sabes que tengo el programa de jazz, no? Tiempo de sí, jazz sí, y, sí, y, sí. y lo he pasado. No repito nunca temas, jamás, yeah. never ever, pero bueno, a veces sí. Y Blues Connotation fue uno de los temas repetidos porque sí, sí, se sí, lo sí. merece de tan sí, en Blues de tan Connotation pues es. está Don Cherry. Sí. Digamos, el que hemos hablado antes Con la pocket trumpet Trompeta y de bolsillo es una trompeta, trompeta de, pequeñita sí. Pequeñita Y luego pues eh, el personal es eh, Charlie, eh, Hayden. Charlie Hayden con el bajo y es Blackwell A la, a la batería Y Ornet que... está con el saxo de plástico sí. O con el saxo mm -hmm, al... normal Yo creo que está con el normal, pero no estoy seguro porque en esta época era cuando usaba también el de plástico. El de plástico, Porque sí. le, le habían subido a romper el saxo varias veces. Ah, y entonces <risa> Gente, por, eso, por eso fue el de plástico, una, sí. Una de las veces creo que le, le, le eh, tuvo que usar uno de plástico porque por esa circunstancia y le gustó le gustó el, el timbre y, y lo, y, qué lo bien, y de hecho hay alguna, una portada no sé si es eh, si oye. hay alguna donde aparece con eh, el saxo de plástico sí el, el saxo radio, de plástico estamos en la radio estamos en la radio y no se puede sí, mostrar mira, no, pero saxo el saxo de, de plástico viene de color de color blanco sí sí Así, porque es, es un es blanco, blanco. como la foto es un poquitín Creo que tiene un filtro rojo. Sí, pero es blanco amarillo. Es, sí, o sea, no, pero es blanco. Amarillo. Es un saxo, es un es saxo blanco. de plástico. Bueno, sí. no sé, porque mira, el, el, el, el, la eh, mira el cuello es, de la camisa sí se ve blanco. Sí, se blanco. ve blanco. O sea que es un, igual es amarillo. ¿eh? Un, tiene un toquecito. Es, the of to come. Ese es el, a, el en la portada de, de, de este disco mm. aparece Ornette con un. Yo pensé que el saxo, saxo, el saxo de plástico era una actitud así, porque hay que recordar para el público a lo mejor que no sepa que eh, el Free Jazz supuso una revolución muy profunda en sí, el jazz, sí, sí, sí. Eh, casi se podría equiparar de alguna manera así en rápido y mal, pero se podría equiparar al punk en eh, con un contexto de rock, muy rompedor, muy sí, sí, sí, sí. muy afuera, entre comillas, ¿sí? en el contexto en, el, en el sentido de out, como así dicen en sí, inglés, sí, ¿no? Sí, de fuera sí. de, de la norma, de, de lo que se usa. Um, entonces claro, lo del saxo de plástico también puede parecer como una toma de posición, onda. Ah. Con el saxo de plástico toco lo, lo mismo, toco. Sí. Pero no, claro, es una cuestión práctica, así que le, le rompían sí, el yo saxo no sé, bueno. Eh, yo, yo creo que igual es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Una, sí, como era, como era comentado también puede Ornette. ser una, una especie de actitud, ¿no? Podría ser, sí, sí. Y, Ornette tenía un montón de actitud. Y, y bueno, Ornette, la verdad es que era también un, un gran vanguardista y un, un hombre que se anticipó en el tiempo a todo, digamos, porque... Sí porque Ornet tiene una trayectoria similar a, a Miles, ¿no? Sí. Ornet al principio es más eh, bivop, prolongación del bivop, pero mm. luego más adelante el Dancing, sí. dancing in Your Head se Esto, van copiando funk, se ya. iban copiando de a poco porque sí. eh, Ornette primero hizo esta reorganización un poco desorganizada justo ese es el punto no del free jazz uh -huh. eh, que Miles primero no tomó pero después luego cuando tenía el, el quinteto con Herbie Hancock con Tony sí. Williams con, con Wayne Shorter uh -huh. no allí hay un poco de Ornette mezclado no un poquito un poquito pero luego Miles fue el primero en ir eléctrico Mm -hmm. antes que Ornette que Ornette Viñera, que fantástico con el Prime Time. Sí, Prime time es, es, Pero ahí Mays ya llevaba un par de años y un poco más haciendo uh -huh. el eléctrico. Y entonces nada, se influyen mutuamente, creo yo. Sí, Aunque sí. nunca lo dicen ellos, nunca lo dijeron. Sí, sí, sí. Ahora están los dos ahí ignorándose. Sí. sí, sí. <risa> Como <risa> en el el caminos diferentes. Sí, no, no, no pero tienen mucho pero que mucho ver. Pero mucho paralelismo. Tienen mucho que ver y hay paralelismo. Sí, no, sin hay, hay mucho paralelismo. Estamos muy de acuerdo. A mí me, me contaron eh, un... Eh, un uno de los músicos que, que tocó con él, que en Buenos Aires eh, ah. desapareció dos días sí, efectivamente y nadie sabía sí, dónde dos estaba días en el, o, pero parece o... ser que le gustaba desaparecer llegaba a una ciudad y desaparecía yo no sé si es que le gustaba me parece que, eh, um, uh, que a veces perdía las coordenadas un poquito ya, de que pero, pasaba eso Sí. Y, eh, pero bueno, nada, sí, pero lo encontraron sí, hay una historia muy divertida sí, sí que lo encontraron, hubo que llamar El, los agentes de policía ya, ya. no sabían inglés entonces tuvieron que buscar en el barrio donde lo encontraron eh, y rápidamente encontraron un profesor o traductor o algo de inglés entonces fue y, y nada y ahí contas eso fue de una, una tarde que lo encontraron y en la noche ya estaba tocando ya ya ya Hornet <risa> <risa> impredecible sí, sí, <risa> impredecible sí, y sí. fantástico Hornet bueno entonces vamos a escuchar el blues connotation sí, del blues cuarteto canción. de Hornet Coleman <risa> Con pelaje a balaga en onda sonora. Esto fue Blues Connotation por el cuarteto de Ornette Coleman. Esto fue una grabación 1960 o 61, no más que eso, algo así. Sí, no importa el sí, detalle. Sí. Lo más importante es que escuchamos a Ornette al saxo alto, con Don Cherry, Don Cherry a la pocket trumpet, la trompeta uh -huh. de bolsillo, Charlie Hayden al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Nada, Free Jazz. Eh, bueno, el comienzo del Free Jazz, ¿no? Porque después el Free... Porque este free, vos viste cómo es el free, ¿no? Que al principio el free jazz eh, son todos free excepto la sección rítmica, ¿no? Uh -huh. y que tienen sí, que, y bueno... Además, que el, e el efecto está muy bueno, sí, pero nada, ad Además, solo por eh, realmente aquí eh, es toda una, una época de hornet que todavía es una prolongación como del... del del bebop, no, o sea, una prolongación ya más libre, pero con el punch del bebop. A esto se la la lo llama, es que en realidad a esto se lo llama free jazz porque viene de hornet y todo, pero hoy por hoy yo creo que esto le diría un post bop, ¿conoces? ¿no? Sí, Como le sí, dicen sí, post, -bop. Sería más un post bop. Post bop, sí, sí, sí, sí. Nos gusta mucho igual, no, la setita es Hay unos temas increíbles. Sí. En, en, en, en, yo por ejemplo teníamos no he encontrado el disco pero tocábamos con Orgón Jiggin que, que era un tema que a mí me encantaba Y ese, ese tema lo, lo, lo puedo tararear como lo acabo de hacer. Lo acabas de hacer de memoria Pero lo tarareaste en clarinete bajo más que en saxo alto. No, en, en saxo alto. Exacto, no, no me refiero a, No, sí, sí, pero el tarareo, digo, como, como te digo. Exacto, por, lo toqué. Tu, regi, tu registro ahora está más cerca de clarinete bajo. Sí, está un poco más grave. Claro. Sí. Eso lo parece. ¿no? Muy bueno. Qué bueno. Te voy a samplear, te samplearía para usar lo que sí, acabas de hacer. Eh, Estuvo genial el, el, el eh, Bueno, pues eso, el digamos que que eh, teníamos ahí un, toda una, una escuela en, en Orgón eh, donde nuestros inspiradores eran Ornette, eran, era eh, Coltrane, el grandísimo Coltrane y Miles Davis, o sea, digamos ahí, eh, al, yo recuerdo que había una frase de precisamente del Jack Johnson, creo que está que la tocábamos para para para un pam pen por para tom tam po tam pira también te la sabes sí, sí, claro. y y bueno era era la, la verdad es que todos esos esos años con Orgón fueron una escuela eh, muy potente y y bueno el, eh, también esa esa especie de, de en, de división que yo tenía que también eh, estaba con José Antonio Galicia con sus proyectos sí. y también eh, digamos eh, de vez en cuando hacía colaboraciones con grupos como el, el que hemos escuchado antes de, de más ah. pop y, y entonces en, en toda esa trayectoria digamos que que el en una de las eh, de los festivales de la libre expresión sonora que organizaba Jorence Barber y Fátima Miranda en la Universidad Politécnica de Madrid eh, pues vino Marcus Broiz a escuchar a, a, en el festival y yo recuerdo que estábamos tocando orgón con David Thomas, David Thomas el grandísimo contrabajista mm. eh, eh, digamos que a Marcus le encantó y luego vino a hablar conmigo y Y me dijo, ah, me gustaría tocar contigo, yo toco trompeta y tal. Él recién <risa> llegado de la India, digamos. Aquí está Marcus Broys llegado de la India, en el relato de Pelayo, pero nacido en Suiza. En Suiza, exacto. Correcto. Y, eh, y él, digamos, me, me dijo pues podíamos tocar y tal y, y yo yo pinto también y entonces cuando aquello eh, como estudio bellas artes y, y eh, tenía una exposición le dije pues mira tengo una exposición pequeñita en una en una especie de de, de café de exposiciones que había en la, por la calle Huertas había muchos muchos de estos Eh, pequeños bares que se, también se hacían exposiciones o conciertos como la Fídula que se hacían también conciertos de música clásica en fin, sí. eh, y la invité y resulta que no apareció no es Marcus y, Breus para, y, para el público que y no entonces resulta que, que yo me quedé así un poco frustrado pero bueno, le habrá pasado algo, que no ha podido venir no sé qué, total que retomamos, él, él se disculpó con, eh, y me invitó a su casa y ahí estuvimos charlando y escuchando y nos dimos cuenta que teníamos muchísimas afinidades eh, en cuanto a a gustos musicales eh, en el, del jazz, del free jazz de la música contemporánea, de la electrónica en fin, y entonces ahí fue el, digamos un encuentro maravilloso que, que dio como eh, eh, el, fue como un poco el germen de lo que luego sería Clónicos Clónicos, clónicos así con, y, con estrellas y, y con flechitas. y el grupo clónicos, clónicos, digamos, el comienzo es un poco así, nos... Eh, encontramos, nos eh, fue una, una química muy, muy buena y, y decidimos, había un, un, una propuesta de concurso de grupos de jazz en esa época para el Festival de, de Jazz de Madrid que era una propuesta para grupos nuevos y, y, eh, y, y que eh, digamos el premio consistía en en tocar de teloneros delante de de un de uno de los grandes que venían en, en esa época del jazz del jazz dices y, pero clónicos la propuesta de clónicos ese encuentro que, que dices así con Marcus la propuesta de clónicos era era jazz no no porque realmente eran eran músicas digamos de hecho en, en aquella época yo tenía acuñada un poco la, la la expresión porque en aquella época se llevaba mucho el, el jazz fusion no la sí jazz fusion y entonces eh, eh, yo con crónicos una de los de, de las eh, consignas por decir de alguna forma cuando te hacían un, una entrevista eh, eso fue más adelante claro pero yo me acuerdo que yo decía fusion is confusion <risa> O sea, la, para mí la fusión es confusión. confusión. A nosotros nos, nos gustaba cada cosa, pero sin tratar de, de hacer una fusión. Claro. Era, éramos más eh, segmentarios, más... eh, eh, eh concepto más collage de, de, de, de superponer, pero también cortar y de... Y, de, uh -huh. y entonces así surgió, digamos, un, un material que lo enviamos con la idea de que no nos iban a hacer ni caso Es decir, que iban a decir esto no es ni jazz ni nada. O sea, que, que contra... Ma ya mandan estos, porque la verdad es que era muy salvaje. Era electrónica con solos así medio free, luego eh, riff rockeros totalmente, eh, eh, muchas cintas grabadas superpuestas unas encima de otras, en fin, era, era un, un experimento. Estamos hablando de esto, son los ochentas estos. Los sí, 100, el, sí, el ochenta sí, y cuatro, y Y entonces resulta que... que que nos dijeron que sí <risa> y, no, y nos pusieron a delante de de ni más ni menos que de Roy Heinz ¡Wow! ¡Roy Haines! Roy Haynes, para, para el público, Roy Haines vive todavía y creo que este año debe tener 98 años. Seguro, sí. Es... En activo, hoy por hoy, no sé, pero hasta hace uno o dos años todavía sigue en activo. Sí, sí, uno Haynes. de los grandes baterías. De Además, que, un gran batería. Que tocó sí. con todos los grandes, con todos los grandes. Sí. Pues total, que que fue un honor para nosotros to tocar delante de Roy Haynes y llenamos el escenario de una parafernalia de, de, de instrumentos y de cosas que... El, que luego el pobre Roy Hinch con la batería y un, y un trío que traían se las vio para colocarse ahí porque nosotros uh -huh. habíamos llenado el escenario de radios, taladros, eh, tapacubos de coches colgados a modo de percusiones, eh, televisiones, y entonces, el de hecho, durante nuestro concierto se retransmitía un partido de fútbol de la selección española donde Buitragueño... Eh, hizo un, un solo <risa> <risa> ah, claro. Y bueno, te, te, y metió te, te, un golazo tremendo. Y el golazo salió entonces, sí. Y, ¿no? y, el, y el golazo fue cuando José María García, la crítica al, al otro día en el periódico, decía, hizo una crítica que se llamaba Buitragueño tiene swing. Qué bueno. Era refiriéndose a nosotros, claro. Eso fue en el país, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, ya escribía en el eh, país. No, Chema... fue, fue en el YA, pero también ah. luego había otra... Chema García Martínez, sí. sí que y después y, fue crítico de jazz en el país durante sí, muchos años. Pero primero estuvo en el YA. Ah, uh -huh. creo que eso fue en el ya. El, el caso es que eh, ahí teníamos el público dividido, por un lado estaban los que les gustábamos muchísimo, por otro lado los que no les gustábamos nada y se fueron a ver el partido <risa> <risa> en el lado de, donde estaban retransmitiendo el partido y, y bueno pues eh, la verdad es que no recibimos un, un premio pero, pero fue un, como una especie de, de un premio del público digamos sí. como, como por decir de alguna forma Eh, así que, eh, bueno, esto digamos, es preámbulo un poco a... Viñetas de, de clónicos, <ríe> sí. de la vida de clónicos. Un, un poco preámbulo al tema que vamos a poner, que pertenece al Aspeti Diversi, que fue el primer disco que grabamos, porque en ese concierto estaba Silvia Lobosevic, que era una productora eh, eh, yugoslava, que que digamos que tenía un sello se llamaba Linterna Música que fue, era un sello muy experimental que gra grabó a Orquesta de las Nubes a Llorence Barbera oh, wow. a Carles Santos, digamos, gente muy buena y, sí. y nos propuso grabar y nosotros dijimos ¡Uy, estupendo! ¡Maravilloso! Y esto que vamos a escuchar ahora es, está, es fue el, grabado para eh, el sello de... Para, es de pertenece al disco Aspeti Diversi sí. y se llama Persecuted by Japan <risa> Perseguidos por el Japón. Clónicos con Pelayo a Risa Balaga en Onda Sonora. Uh, I mean, it's a real... <risa> <risa> Clónicos en... ¿títulos? el Digamos que es Persecuted by Japan Persecuted. Del, del primer disco, Aspect Diversi con la primera formación de clónicos que, ah, bien, que estaba eh, digamos eh, yo con Marcus Breusk Con Justo Hueste, Sí. Justo que toca aquí. Eh, saxofones. Saxofón, sí, como saxofones como y, el, y electrónica también. Y el electrónica. Marcus en trompeta. Y, en trompeta, yo con, en saxo, con un saxo alto, que hay en el trabajo, y tocadiscos. discos. ya ah, ya empecé, ya tocaba sí, ahí. Ya empecé a, a usar vinilos. Luego vamos a hablar de esto. Y eh, entonces, en esta época, digamos, se eh, incorporaron eh, porque a través de, de, de Justo Hueste que tenía conexiones con con eh, grupos de. de lo que se llamaba la Movida madrileña, eh, digamos, por decir de alguna forma, sí. eh, eh, a través de. de justo a oeste, pues se incorporaron Víctor el que era cantante y compositor de Polanski y el Ardor Vázquez. Víctor sí, Vázquez eh, cantante y compositor de Polanski y el Ardor muy famoso en aquella época por el tema que harías tú tras un ataque preventivo de la URSS eh, que sigue siendo famoso últimamente <ríe> digamos por las circunstancias eh, entonces eh, y Celes Albizu eh, gran batería que era batería de los coyotes y que hacían una especie de rock mexicano, español-mexicano, una, una mezcla muy curiosa. Eh, digamos, eran, eran, era un grupo que, que eh, creo que Diego Marrique los los tituló una mezcla de de francotiradores del Free Arts con torpederos del punk rock. ¡Qué acción! Yo, sí. yo les pondría eh, la tardo movida. Sí, sí no, por, por años no solo. Sí, bueno, en en en realidad Sin juicio este, de valor, eh. Estaba estaba como estábamos como superpuestos porque de hecho eh, eh, colaboramos mucho con de Arias con Pots, por ejemplo, Pots eh, grabó con Crónicos, nosotros grabamos con Pots y, y eh, digamos que que había cierta cierta Eh, justo con Rey Luis con, con eh, grupos digamos que se estaban en aquella época eh, como proliferando mucho eh, ahora me gustaría escuchar otro tema de Clónicos eh, este es un poco ejemplo de la forma de, de, de componer y de trabajo que, que teníamos que antes he hablado un poco collage pero superposición también y, y eh, Eh, digamos tomar eh, imágenes de, mu de muchos puntos distintos y tratarlas sí. de, de unir este se llama cha cha cha cha cha cha eh, veréis que no es un cha cha cha claro, sí. <risa> no puede imaginárselo <risa> viniendo de clónicos, pero lo es también <risa> seguimos con clónicos acción de Clónicos, Clónicos en el debut, seguimos escuchando este es el debut de Clónicos Sí, es el, el primer disco, el primer disco. Y, eh, la verdad es que en esa época tocamos bastante también en, en vivo y, y claro <coughs> cada vez las versiones eran también diferentes o sea, pero, pero digamos que hay una hay un hay todo un, un trabajo aquí muy potente de Marcus Brois porque Marcus era el que... El, el gran compositor de la mayoría de los temas si bien algunos están firmados también por Víctor Polanski y por mí junto con Marcus Breus eh, digamos que el, prácticamente todo el material es de él, eh, salvo este tema que vamos a escuchar ahora que se llama In Out, que lo compuse eh, curiosamente eh, intentando eh, imitar a un grupo que me gustaba mucho en esa época, que se llamaban Talking Heads. Talking Heads, claro. <risa> y bueno, en Crónicos en nos encantaba Residents, nos, nos encantaba Bill Laswell, Golden Palominos, era uno de los, de mis grupos preferidos, donde estaban todos, John Thorne, en sí. fin, Arthur Lins, Arthur Arthur en fin, Eh, digamos una todos los que luego siguieron en la Knitting Factory en Nueva York y eh, digamos que este, eh, este tema lo compuse eh, quiero hacer un tema a, a los Tolkien Heads luego me dijo la gente que no, no se parecía nada que no se parecía pero <risa> bueno, no, perdón, bueno no, no, no, me salió lo es, que vale es la intención este, este in Out que curiosamente fue número 24 en los 40 principales ¿en serio? en serio Entonces algo, algo, te salió medio talking Heads, sí. Bueno, escucharlo. Bueno, a ver, vamos a ver, a ver qué el público decida. Aquí canto yo. A ver, wow, con todo. Vamos, clónicos. I'm time. In out, in out. ¿Cómo es un un in out solo de título o los dos? Porque las chicas dicen in out, in out. No, no bueno, es in out. In out, solo in out. Sí, in out, in out, sí. in, a, in out es un disco de Joe Henderson. Pero bueno, aquí no salimos de en blue Note, ¿Conoces? No lo conozco. In ¿no? out no. de Joe Henderson. No, bueno, no, nada. Después no lo vamos. Lo conozco, a, de aquí nos fuimos allá. Bueno, pero pero es, estamos es, escuchando clónicos. Esto, esto fue clónicos. Como el, el, el, el texto era eh, de Víctor. Polanski, uh -huh. eh, y la música era mía. Digamos. Entonces, eh, él, él hizo la letra, una letra super surrealista, una cosa... Eh, es muy, que Víctor es un especial. poco surrealista, creo sí, yo, sí. él mismo, <risa> ¿no? su ser. Dicho con todo el cariño, ¿no? Yo sí, sí, sí. Un con la letra no tiene desperdicio, vamos, es, eh, es como una narración de una familia americana típica en medio del del campo, eh, tomándose unas hambur un, un, unas hamburguesas todos gordos y todos eh, llenos de patatas fritas. Y de, eh, eh, dice eh, eh, ella es una una morsa y, es, y él es un cerdo americano. Wow. Harold <ríe> sí, is South American pig. No, un cerdo sudamericano. Sudamérica sí, hay cerdos sudamericanos en todas partes hay. O sea que, que la letra es muy, muy surrealista. Eh, pero bueno, bueno, estuvimos ahí un día en los 40 principales el de, puesto, puesto 24. número 24. Sí. Eh, en esa época, digamos, eh, yo eh, a mí me gustaba pegar a muchos palos a la vez y, y, eh, y eh, el, eh, creo que fue José Manuel Costa el que me llamó mm, una vez en el país estajanovista capitalino. Ah. Eh, estajanovista eh, ya sabéis bueno si no lo explico un poco estajanovich esta Jano, esta fue un uno de los de la de los ideólogos de la revolución rusa que, que él era partidario de trabajar gratis para el para el para el Estado digamos uh -huh. entonces este, el, el hacer de todo digamos eh, y entonces el stajanovista viene eso de hacer de todo eh, en, trabajando como un todo, animal como... para el estado para y, y y entonces como yo hacía de todo pues eh, yo creo que por eso te puso eso, eso. Sí, él sí, me llamó sí, sí. está sí, estaba estaba estaba, estaba tratando de evaluar si si, si era peyorativo bueno, O era laudatorio. Era, era muy eh, sarcástico eh. un poco sarcástico sí, sí, sin creo duda. Eh, pero pero bueno eh, con Tsjanovitch también pero, empezando por ahí Pero el el caso es que, bueno, el eh, a la gente le hizo mucha gracia también. Claro, ¿no? sí, sí, <risas> sí. Sí, sí, sí, y y un poco en, en ese sentido quería eh, poner algo de las influencias que yo en esa época tenía, que no eran solamente, eh, digamos, en, en dirección al, al punk, eh, um, frías... Eh, .digamos. flamenco jazz. Eh, eh, eh, toda esta. Eh, digamos tenía una, una vena un tanto. Eh, más eh, eh, melódica o sentimental. En, en ese sentido. quiero poner algo de, de esa época que me gustaba mucho y que también. Eh, digamos ...me influenció... En, ...en la forma de tocar el cliente bajo... ...y me sigue influenciando... ...es eh, John Surman... ...con Jack de Jonette... ...en un sello... ...en un disco precioso del sello ECM... John Surman, saxofonista y saxo barítono saxo soprano también y clarinete bajo, músico inglés y eso como está contando Pelayo, muy asociado al sello ECM ese sello alemán y digamos que John Surman era podría ser una de las influencias de esa época este disco se llama The Amazing Adventures of Simon Simon Las sorprendentes aventuras de Simon Sipon. Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de aquí. Uh -huh. Bueno, aquí vamos entonces. John Surman con Jack DeJohnette. El disco es de John Surman. Sí. The Amazing Adventures of Simon Simon. Sí sí. Qué raro Simon Simon, ¿eh? <risa> y, y bueno, y la acción de John Surman y de Jack DeJohnette también. Sí, una maravilla. El digamos que que lo he puesto un poco por por eh, hablar de, de influencias, ¿no? Eh, y eh, Diga, al mismo tiempo eh, yo estaba haciendo la música de Clónicos que no es exactamente esto pero digamos que siempre hay influencias en la forma de en la manera de tocar no o sea antes me decía Gregorio de esa forma de soplar el clarinete bajo que tengo que que, que tiene algo que ver con esto no y yo yo pienso que sí, que es esa forma así un poco susurrada de, de, de tocar el clarinete bajo Eh, ahora me gustaría digamos, volver a, a, a Clónicos a esta época porque esta época en, resulta muy interesante y, y escuchar un tema de, también del, del disco que se llama Material eh, este es el segundo de Clónicos No, es el primero. Ah, el tema es material, entonces. El, el tema es material. Claro, el sí. disco, ¿cómo era el, el nombre? Aspect O sea, aspectos diferentes, aspectos, ¿no? Aspecto. <risa> Título italiano. Este disco es muy curioso porque usamos varias lenguas, digamos, en el disco. Eh, hay italiano, hay eh, inglés, hay español, hay yugoslavo, hay francés, en fin, hay, hay alemán. <risa> uh -huh. Entonces, eh, vamos a escuchar este tema material, eh, que, que es un, un tema eh, que también está, está firmado por Marcus, digamos porque, la, ya como dije antes, la mayoría de, del material es, es, eh, es de él, ¿no? Y y el eh, ahí tengo al final un, una especie de... De solo, de... de bueno, solo... Eh, sí, se podría decir. Un solo, un solo. Eh, entonces, vamos a, a escuchar el material. Escuchamos a clónicos, entonces. Sí, clónicos. Aquí vamos. <risa> ар 我来怎么这样快着死了 Seguimos hablando de Clónicos Sí, bueno, este era Material que él, era una composición de Marcus y, sí. y eh, donde había un trabajo colectivo también bastante grande con las voces y terminaba con solo de Saxo Alto eh, Tuyo, tú y, solo Bueno, solo eh, escrito, digamos, escrito por mí Bueno, además sí, pero ese, es un solo, ese, está bien eh, eh, Digamos que la autoría de, de, de esa melodía es mía Y, y bueno, pues eh, eh, Clónicos, digamos, digamos que en esa época es el grupo eh, eh, que representa un poco el, esta experimentación en Madrid que eh, tiene una especie de hermano gemelo en, en Barcelona que se llama Macromasa. Ah, eh, Macromasa era un grupo muy interesante que estaba formado por Víctor Nubla, Juan Craig y Antoni Ignorant. Eh, eh, digamos que que en esta época hay cierta comunicación entre los dos grupos, ellos han, vienen a Madrid también a tocar... Nosotros vamos a Barcelona, invitados por ellos también. Estamos a, hablando a de eh, estamos 80, en los ochentas aquí, ¿no? 84, 85, los 80's, 86, sí. eh, hay eh, varios proyectos que hacemos juntos, ficción, romance. Eh, digamos, hay hay una actividad interesante de, de intercambio entre de los grupos... No es que tocáramos juntos, pero sí toca, tocábamos en, en mismos festivales. Sí. De hecho, a nosotros ellos nos programaron en Barcelona en la Sala KGB, que era una sala muy emblemática en aquella época. Uh -huh. eh, eh, ellos vinieron también to a tocar aquí a Madrid. Eh, eh, y la, la, esa especie de, de fraternidad hizo que que yo mmm, tuviese un contacto especial con Víctor Nubla y un, un verano determinado eh, eh, nos propusimos, él me propuso porque habíamos los dos tocamos clarinete bajo y entonces él eh, eh, siempre era muy amante de las cosas así un poco especiales, mágicas y había notado que sumando el número de cada instrumento tiene un número propio es decir, eh, de fábrica. En, sumando... Los dos instrumentos eran Noblet, la misma marca. Sí. Y sumando los números de los dos Noblet, el de eh, Víctor Nubla y el mío, eh, formaban un número que para Víctor era un número mágico. Y, y eso, eso suena cabalístico sí, esto. Sí, muy sino... cabalístico. Y entonces... Eh, Yo fui a Barcelona y durante, creo que fueron 20 días, estuvimos grabando en el CIEG. En, el, en esa época la Caixa tenía un, un, un proyecto muy bueno que había potenciado unos estudios de grabación donde se grababan pues, grupos experimentales que se llamaba el Centro de Exper Experimentación para Jóvenes. Y ahí es Estuvimos junto con Jeb que que eh, fue un compositor maravilloso de música electro, electrónica y electroacústica catalán, que lamentablemente falleció, también como lamentablemente falleció Víctor Nubla, y que eh, los tres grabamos este... digo los tres porque el papel de Jeb Nux en la grabación es fundamental, y en las mezclas y, y todo grabamos este disco, del cual mmm, vamos a escuchar alguna, algunos temas el, eh, digamos que el primero que vamos a escuchar el, se llama Bien Bien y, y bueno, luego contaré después de escucharlo un poco las características de, de cómo, cómo lo hacíamos Take it, it's one. escuchando la música con Pelayo Arrizabalaga y en este caso con Víctor Nubla y con bien Sí, el, es el disco Galvana que grabamos en Barcelona bien. y que digamos que eh, es un disco muy especial porque fue un concepto eh, eh, concepto que Víctor sobre todo imaginó porque yo me fui a Barcelona con mi clarinete bajo y, y mi sorpresa fue cuando Víctor me dice eh, mmm, bueno, no vamos a hacer dúos de clarinete bajo vamos a usar nuestros clarinetes bajos de hecho tú vas a tocar eh, tu clarinete bajo y, tú, y y mi clarinete bajo y, y, y vamos a, a a hacer grabaciones samplear nuestros clarinetes bajos y estos van a servir para hacer todos los instrumentos que suenan en la música ajá, ajá, es decir, lo que la percusión fue. es el clarinete bajo uh -huh. golpeado uh -huh. el, los bajos son, es el clarinete bajo también tocado las eh, melodías también ese clarinete bajo eh, registro eh, un poco más alto, el, alto ¿no? el registro más alto pero todo está ampliado y luego todo está procesado con ordenadores Atari de aquella época <risa> Atari, eh, wow. con con con la eh, maravillosa ayuda de Jeb Nux que era un gran compositor de música electroacústica y electrónica que él lo metía todo en el ordenador y nos iba poniendo las capas y subiendo y y, y se hizo todo Eh, de forma orgánica es decir no se grabó todo y luego se, se metieron horas para mezclar sino no uh -huh. se fue construyendo tema a tema sí. y y y y, eh, y bueno la la otra idea maravillosa de Víctor fue que que eh, él estaba muy conectado en Barcelona y en todo el entorno así eh, musical eh, fue invitando a, a diferentes eh, artistas para meter las voces en este caso es Katy Claret que es una una um, catalano francesa digamos es es una una cantante de la de Occitania, de la Occitania que es el el, Occitan. sur, sí, Occitan, <risa> el el sur de Francia y, sí. y norte de, de España digamos Y Katy vino y metió estas voces. Suena muy muy convincente la voz de y, la, y, y bien todo, bien es muy curioso. El texto es de Víctor Nubla, pero el texto es eh, Víctor Nubla, ¿Cómo lo hizo? Eh, cogió el, el, el diccionario de la Real Academia Española, abrió por un punto determinado y salió la palabra bien. Dice no, esto, esto está bien y todo lo que se dice es lo que dice el diccionario. Qué bien. Pero siempre el diccionario eh, cenó bien eh, la estratagema salió bien bien, claro, ejemplos, bien, ejemplos, claro, bien ejemplos. se conoce que es su amigo o sea todas estas estas frases que son el texto de la canción son sí. lo que pone el diccionario el de ejempl los ejemplos del de diccionario para bien y, otra, y otras veces pues eh, por ejemplo eh, Eh, una vez estábamos, como como el, el disco se fue haciendo poco a poco y siempre íbamos a comer juntos, a beber cerveza juntos a, eh, en las pausas que hacíamos pues eh, él llevaba siempre un, un cuadernito que me acuerdo que tenía un cuaderno muy curioso porque él había pegado en la... En... Víctor le gustaba mucho llevar esos cuadernos así como estos que tengo yo así con anotaciones y... Y tenía pegado una foto... Analógico. De, sí, y, eh, analógico total. Y tenía pegado una foto de Jimi Hendrix eh, con un <risa> pedazo canuto inmenso <risa> de una foto del periódico, ¿eh? Sí. De, de Jimi Hendrix y otra foto de John Lennon. ¿De <risa> ¿Te acuerdo? <risa> tenía así como sus sus eh, fotografías pegadas y anotaciones. <risa> y... <risa> y, y um, Recuerdo que, que eh, a veces eran eh, los textos, un, yo recuerdo que eh, yo dije una vez, eh, hacía mucho calor en Barcelona, cuando el calor de Barcelona es húmedo, yo dije, eh, yo no sé lo que pasa que no puedo ni caminar, sí. lo, lo apuntó y luego él dijo son estos escorpiones y ese es el el texto de la canción ese es el texto okay, que claro. hizo, que hizo cantar a, un creador víctor no a, a un, Mubla. A un, a un cantante Mubla, eh, no sé lo que pasa que no puedo ni caminar son estos escorpiones sugerente y, eh, y luego alógeno claro. en francés sí alógeno <risa> Víctor, eh, Pelayo, vamos a hablar de Víctor un poco, sí, porque estamos, eh, estamos sí, sí, invocándolo sí, sí. tanto y, y y si alguien no sabe quién fue Víctor Nubla, ¿qué podemos decir de Víctor Nubla, de quién fue y qué hizo Víctor Nubla? Bueno, para mí es un eh, no solamente un gran músico, gran escritor, porque además escribió libros muy interesantes, no, novelista también, sino también un aglutinador de músicos en, en el entorno de la de la escena, sobre todo de Barcelona uh -huh. y que además organizó festivales maravillosos como el LEM, que todavía continúa, LEM, sí. con, todavía continúa eh, uno de los miembros del grupo Macromasa que fue, un como he dicho antes un, un, un grupo experimental muy importante junto con Juan Crec y Antoni Ignorán, otro gran, otro gran electrónico que nos dejó en Argentina, justo, ah, sí. Murió en Buenos Aires sí. hace pues poco después que que Víctor Nubla El caso es que eh, Víctor, para mí, representa la, la persona de un hombre que está continuamente creando. Sí, absolutamente creativo. Todos los ejemplos que diste, ¿no? De las ideas de creando. Víctor para la grabación, para lo que sea. Sí, sí continuamente, continuamente creativo. Sí. Eh, yo recuerdo que yo me quedé en su casa. Él tenía una casita pequeña con un jardín eh, muy pequeñito donde tenía un estudio de esas casitas que hay en la zona del barrio de Gracia. En Barcelona, uh -huh. y las antiguas ahora quedaban ya pocas. Tenían una parte delantera que daba a la calle y luego había un, un una parte de casa con una cocina que daba un, a un a una especie de jardincito y luego un como un trastero, digamos que Víctor lo había convertido, convertido en estudio. En el estudio. Y yo me quedaba en ese trastero, en ese en el estudio y entonces por él me dijo, mira, aquí hay una cajita que eh, tiene cartas, como tipo cartas del tarot, y vamos a ir sacando cada día una una de esas cartas, y según lo que dice la carta, es la cajita que hizo Brian Eno con, con este... ¿Cómo se llama? Eh, Harold Bath Sí, no. hay una cajita de, de de cosas... Eh, eh, conceptos. Sí. Ahora no me sale el nombre. Y entonces, esta... Eh, no, no, no, no, no. No, no, no. Era, era, era una cajita... Sí. Eh, bueno quizás lo, lo busco y, y luego lo vuelvo a decir sí. es eh, sacábamos una carta y entonces esa carta decía por ejemplo eh, el amarillo eh, es profundidad debajo de las algas eran conceptos muy surrealistas sí. entonces lo que hacíamos ese día Era. tenía que tener algo que ver con eso, con eso. A veces igual se nos olvidaba, pero pero lo habíamos leído, ¿no? Y y entonces eh, eso fue muy muy interesante el trabajar así durante 20 días eh, con esa esa constancia y demás, yo creo que eso hizo que el que el Galvana tenga esa coherencia. Este disco tiene una coherencia muy grande en todo él. Galvana debido a esa forma de trabajo. ¿Qué vamos entonces, a entonces podemos escuchar ahora el siguiente tema, el Alucín, justo porque ju justo aparecen esas frases que acabo de, de narrar. Vamos. Entonces. Es al punto Lucín, al Lucín, al punto Lucín. Es más, parece como catalán, ¿no? Pero es que los catalanes pero, ponen el punto. L, pero como como, como para el. Si si lo juntas es alucinante. Sí, me di cuenta, claro, <risa> sí, sí, sí, sí claro, sí. Creo que todos nos dimos cuenta, sí. Vamos entonces con eh, esto a nombre de quién viene, que es eh, eh, Galvana, lo, eh, de, de Víctor Nubla. La, nubla fir, la verdad es que lo firmamos todos nosotros. Nubla, eh, eh, Pelayo y Nux. Todos. De hecho, de hecho el, el disco pone Nubla, Pelayo, Nux. Bien, Nubla, Pelayo, Nux. Eso, Nux. eso es lo que había que decir. Ahí vamos entonces. Entérate bien Misión lenta de la Palabra. Pelayo Nubla Nux. Fue así. Sí, Pelaso Nubla Nux. Sí. Eh, este disco eh, tuvimos la suerte de que lo escucharon unos eh, amigos de, de Nubla franceses. Eh, un grupo experimental. Y se lo llevó a Francia y, y parece ser que, que lo escuchaban tantísimo que lo que lo. Escucharon un agente de, de de un sello que se llamaba Sculptured Sounds y entonces lo lo, eh, lo publicaron en Francia. Ah, digamos es un disco publicado por Sculptured Sounds a Volume of Poetic Technology Presenting Innovative Sonorities and Acts. <risa> así fue el, la presentación con todo y el eh, digamos que que estuvo muy bien porque tuvimos eh, cierta repercusión en la, en la escena underground francesa digamos eh, sí nadie hubiese pensado otra cosa lo de pato de goma bueno okay sí. pero pero todo lo demás porque hay que hay que destacar esto sí siempre estás en el lado así más experimental de la música Me bueno, parece, en, en el... Eh, salvo Pato de Goma. Eh, eso fue, fueron cosas puntuales que hice, ¿no? Sí. Entonces, Pero me ha parecido simpático el, el ponerlo también por... Pero claro que sí. Por hablar de un poco de sí. las antiguas raíces, ¿no? Claro, de, claro. Y, eh, pero y, bueno, es que eso, que siempre estás más del lado de la experimentación y de... Sí, en este caso, por ejemplo, este, este disco... Eh, que lo publicara es que Sounds pues nos hizo vamos nos, nos llenó de orgullo porque era un sello muy experimental y, y también eh, creo que fue interesante porque algunos de los temas incluso sonaron bastante en las radios francesas el, el, o sea, en, experimentales en también. las radio experimental claro sí, sí sí sí hay radios experimentales ahora debe haber seguramente en internet tal vez seguramente sí seguramente, sí, seguramente. Vamos seguramente. pero en aquella en aquella época era, era más eh, eh, vamos de hecho las había aquí también había muchas mm -hmm. radios experimentales yo recuerdo de que había una radio en Vallecas que que, que a mí me tocó ir varias veces ahí a, a, a hablar de, de, de clónicos y todo eso digamos que que esa eso en esa época era había estaba más proliferado en, en a todos los niveles, creo, que a, ahora mismo. Aparentemente sí. Esto es un tema para hablar en otro momento, bueno, sí, en otro sí, programa, claro, claro. todo entero. Pero seguimos escuchando la música que eh, influyó. Eso fue un poco más al principio, hace alguna hora o algo así. Um, y la que hizo, ha hecho a lo largo de los años, Pelayo Arrizabalaga, el invitado especial en Onda Sonora en esta emisión. Sí, en este caso es Saeta, que realmente es una Saeta. Es lo que viene ahora, sí. Es lo que viene ahora y que... Pedro Berruezo, que es un cantador eh, catalán, eh, invitó eh, a Víctor Nubla Pedro Berruezo, que es el que el que canta esta saeta, y que y que es fue fue bastante puesta en Francia sí. por la por el tema también de ese tirón que tiene el flamenco claro el flamenco sí pero bueno con una, una vuelta un poco más moderna sí mo por moderna supuesto esto, de, esto, esto es de esa eh, época esto es, es más experimental experimental <risa> <risa> vamos a escucharlo entonces sí ahí vamos Interativo. Escuchamos a Víctor Nubla a ti sí y a Jep Nux. Nux sí en el, en el disco Galvana y este último tema que era saeta eh, cantado por Pedro Berruezo que era que es un, un cantador catalán muy bueno Cat catalán flamenco flamenco sí, flamenco, catalán, flamenco, catalán. sí. y eh, esta saeta tuvo cierta repercusión en las radios francesas en en esa época gustó bastante Eh, entonces eh, volviendo un poco eh, a esta época y, y eh, volviendo a la a Clónicos porque cuando yo eh, compongo esto estoy eh, sigo estando en Clónicos cuando hacemos el disco Víctor Nubla y yo eh, en, a mí me había interesado muchísimo en, en Clónicos la eh, la forma de componer de, de Marcus Frosch porque a mí me inspiró mucho y, y eh, creo que eso propulsó que, que yo me dijera a mí mismo ¿y por qué no intentas componer? Eh, de hecho, bueno, había compuesto ya el in-out, este eh, tema de, de, de, de clónicos que entró en los 40, lo, lo había compuesto, sí. aunque el texto era de Víctor, pero la música era mía, y... Eh, Un, en una yo cuando aquello usábamos los Casio PT20 estos eh, tecladitos de juguete que además eran tenemos una foto Clónicos justo con Marcus con una trompetilla de de, de estas de payaso de circo y yo con un Casio PT20 y y Antonio con una guitarrita Antonio García, que era el guitarra de Clónicos en, en, en esa época, con una guitarrilla de, de juguete de esas también de niño. Esa era una foto de promoción de Clónicos. Eh, en, con mi Casio PT-20, volviendo de un viaje al norte, eh, pues compuse unas unas melodías. El Casio podías grabar y podías superponer otra melodía encima. O sea, de, tenías la posibilidad de, de, de superposición, lo cual era maravilloso. Y entonces me, me compu, compuse un tema que le di el nombre Anthrax por la bomba bioquímica esta terrible. Las cartas sí que sí. lleva era el. Y el, el, y, el sí, sí. Y, y entonces. Sí, eh, con El antrax, sí. tema fue que que yo cuando aquello estaba tocando con la biván del foro también y eh, la Big Bang del Foro era el, una formación eh, de Big Bang que tenía Ángel Rubio y que eh, publicó un, un disco que se llamó Quiet y, y en este disco pues eh, está justo el primer tema es, es Antras, mi composición que yo llegando del tren eh, teníamos un concierto y había escrito papelitos y fui eh, distribuyendo papelitos a todos los músicos de la orquesta. Ah, así. Y, y les hizo mucha gracia y dice bueno, pero ahora tendrás que dirigir entonces yo en lugar de tocar el clarinete bajo claro, salí delante y fui dando entradas a los papelitos diferentes que los papelitos los tenían los músicos en el suelo ¿Y, ¿Y qué los... tal? ¿Cómo salió? Y la verdad es que salió muy bien, qué bien, muy qué bien. Bueno. Incluso el, el, un, el trombonista de la de la Big band que me dijo luego que había estado Pepe Nieto Pepe Nieto es un gran compositor de música de películas y sí. un bueno, grandísimo músico en el concierto y que le había encantado ese tema, wow. lo cual para mí fue wow, un, sí. un honor. Un claro. honor, claro, que y le... un honor también que abres el disco, y, y bueno no, y alguien Ángel, tomó la decisión. Y ¿no? Ángel, de... Ángel Rubio pues de... lo, lo, tomó, lo cogió para abrir el disco, abriera, sí. entonces ahora me gustaría que escucháramos el Antrax. estos finales precisos, sí. estábamos hablando de eso con Pelayo, esto fue eh, Anthrax, composi sí, composición bueno. de Pelayo a composición y arreglo. Sí, sí, eh, con la Big Band del Foro y eh, por supuesto eh, tengo también que, que agradecer a Ángel Rubio porque él, él es el que produjo todo el disco, que él eh, también le, le dio un toque, digamos, al, al tema junto a, a los otros temas que la mayoría son o bien de él o bien arreglos de Duke Ellington o, sí. o de gente muy muy potente. Entonces Duke Ellington eh, potente, está muy bien, sí, sí. Estoy, estamos de acuerdo de este lado del micrófono. Sí. Sí. Me encanta. Entonces, eh, bueno, esto era la Big band del foro y eh, mi año 86, me parece que es, el más o menos. 86, ayer no más, sí. ya dentro de poco van a ser 40 años, pero bueno, 40 años, <ríe> uno dice 40 años, se pasan rápido 40 años, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera que tenga más de 40 va a poder acreditar esto, ¿sí? Se pasa rápido. Pero bueno, ¿qué, ¿qué acción de...? Esta música eh, fue editada así, en CD, eh, ¿sí? O bueno, sí, en, sí, fue editada. Aquí en, en España... En España eh, sí. eh, Uh, y nada, llegó a la gente Llegó, no sé, tuvo bueno, algún era, impacto Es minoritario Es minoritario, sí, es minoritario esa, pero en esa época Digamos que había bastantes clubs de jazz Y por sí. ejemplo, llegamos a tocar En Clamores en, ah, wow. eh, sí, en, en en clubs así Y entonces en ese sentido No en, no era tan tan tan minoritario Es decir, que, yeah. que había un público Había sí. un público Eh, y, y, y bueno pues digamos que que sí el, la Big Band del Foro actuó bastante, o sea, actuó también el festival de Jazz de Madrid. En, qué bien, sí, claro, sí. Qué bueno, O sea qué bueno. que que fue fue un, una eh, un grupo que se proliferó, uh -huh. era la Big Band del Foro, el Foro ya sabes lo que es, el, el Foro es, es el esto, foro. Madrid. <ríe> <risa> ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Pues, pues bueno, yo, eh, la verdad es que en, eh, estando en esta época, sé, como seguía con Clónicos, el, antes hemos escuchado de las Petit Diversi, pero después, digamos, hubo otra fase de Clónicos que, que fue muy interesante, eh, que fue el, eh, digamos, dos discos que continúan, El Figuras Españolas, eh, un, un disco muy, muy experimental, que donde se invitó. Marcos invitó a muchísimos músicos de la escena experimental española. y El Copa de Veneno, que también se invitó a muchísimos músicos. Pero ¿Copa que... de Veneno? Entonces era de Clónicos. Clónicos, sí. sí. Estuvimos sí. hablando el otro día de Copa sí, de Veneno. Copa, no, no. Copa de Veneno es un disco que, digamos, eh, yo el otro día pensando qué selecciono de Copa de Veneno, y la verdad es que <ríe> me costaba mucho trabajo seleccionar porque eh, me sorprendió después de... Yo a veces eh, tardo mucho en escuchar... Eh, música que yo he hecho compuesto, he tocado, pero cuando la reescucho con mucha distancia me doy cuenta de, de si, si está bien, si me gusta o no Y la verdad, con el con el Copa de Veneno me quedé super sorprendido. Digo, esto es una joya. Soporta el paso del tiempo. Y, y yo dije, ostras, <ríe> que no puedo so seleccionar. Entonces, si soporta el paso del tiempo, entonces sería un clásico, ¿no? Sí. A bueno. Ver, ahora lo vamos a escuchar vamos a opinar al respecto. Entonces yo, yo de ese Copa de Veneno, me, podemos empezar por el, por el <ríe> tema primero, que, que, que además da el título al disco. Se llama Copa de Veneno. Copa de Veneno. Ah. Okay. Clónicos y Copa de Veneno, el track con el nombre que es el nombre del disco también, Copa de Veneno Clónicos en 1990. Chaca llevaba años Clónicos haciendo. Sí, eh, empezamos más o menos en el 84. Sí. Lo que pasa es que en esta época, digamos, la formación de Clónicos se abre mucho. Bueno, Clónicos siempre fue un proyecto abierto, como le gustaba decir a Marcus Royce. Sí. Y aquí... Estamos, pues, eh, digamos, Marcus Brois, yo, eh, Pelayo, eh, Antonio García, el, el, el, digamos, nuevo guitarrista, eh, muy joven en esa época, pero um, super creativo. Antonio Perucho, que fue un, uno de los baterías que también pasó eh, por, por Orgón. Susana Culia y Marcel Carvi recién llegados de, de Buenos Aires. Susana fue la voz femenina. La voz, la voz femenina. Sí. Eh, Marcel Garbi era voz masculina, como veremos en, en otros temas, y también eh, electrónica. Miguel Ruiz Gagarín, que, que, que es el eh, proyecto Gagarín, eh, digamos un gran electrónico de la escena de la escena española. Sí. El, el, Gagari, el Gagarin ese es, es un sí. apodo, ¿no? ¿no? Sí, sí, bueno. No, Gagarín es, es como bueno, podría, era era como su muy, muy Gagarin, Gagarin, <coughs> que es su grupo Ruso, en esa época. Gagarin. Gagarin. Fátima Miranda también colaboró. Sergi Jordá que, que también eh, había estado siempre colaborando un poco con Clónicos. Sí. Eh, Juan Alberto Arteche, que fue el que nos lo produjo, Antonio Resines, qué bien. Eh, Valentina Álvarez, que también estuvo en Orgón, Ángel sí. Rubio, también el de la Big Band del Fuego, el Fum, de la Big Band, qué que, bueno mira que todos colaboró, van apareciendo, sí. Federico Díaz, que que mete la voz justo en este tema, eh, un pequeño homenaje a él que lamentablemente desapareció no no no está con los ancestros no desapareció o sea, está, está con los ancestros Wayne Matthews también que hace el doblaje justo Wayne Matthews está con nosotros también. de la voz <ríe> sí. hace el doblaje el ah, doblaje sí. de la voz de Federico Díaz al inglés qué bien eh, Luis Pérez sí. Escribano Tomás Garrido con, con el chelo, eh, también estaba con José Antonio Galicia Luis Pérez Escribano al contrabajo quería dejar sí, guardando que, sí, que es muy bueno eh, Juan Carlos Fernández también Y Poch, de Derribos Arias, también está aquí. Sí. Eh, David Elorriaga, que era el bajista de Pato de Goma. Ah. Yo lo, lo invité a tocar el bajo aquí. <risa> qué bien. Qué bien qué a un poco más mayorcito, sí, pero, pero seguía tocando muy bien. Pero entró en el concepto, sí. sí y, bien. y Javier Corcovado, el maravilloso Javier Corcovado, que, que hace una creación en Madrid Recoge Naranjas fantástica. Y bueno, Pablo Guadalupe y Alberto Pitigallo. Los mencionaste a todos, Pelayo, sos bueno. Sí, bueno. Sos pero, una buena persona, claro, hay, porque los mencionó a todos, en un montón, ¿no? Es que, Cualquier es, es, otro hubiese mencionado a tres o cuatro, pero no, Pelayo no, los no, menciona a todos Pero aquí hay que mencionar a todos. Sí, eh, todos sí, forman sí. El, el, <risa> el Copa de Veneno. Muy bien. Entonces ahora vamos a escuchar la Morena, que justamente está esa voz maravillosa que tenía el que está como dices. Con, con los, los ancestros. Sí ancest Eh, digamos, Federico Díaz y doblado por Wade Matthews por Wade Matthews wow listen to the poor storm the gas that floating raises like a song gets into a fence and are wrong side no i know the o a piece remember i just love there's no one to say i'm do here we're so in that de fabricada claro en serie y madera lacano. Estoy sentado con la espalda dirigida hacia el locomotor, una posición que normalmente me Pero en estas condiciones, con el fuerte sol situado a mi izquierda, me produce un cierto mareo preventivo, minuto tras minuto. Ya deben haber pasado unos minutos desde que llegamos a la terminal de esta ciudad.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 Mientras tanto, minuto, minute, minute, tres minuter, las rodillas on, de la morena las mías closer, se acercan cada vez más the open y giran hacia el lado abierto del locomovil, produciendo una tranquilidad indiferentemente, olvidándome del miedo a la historia. No, no tengo billete. In this train, I'm happy in this club. All right, you'll never see me lonely there We're on a track somewhere In this train, I'm happy In this coat, I'm all right You'll never see me lonely there We're on a track somewhere In this train, I'm happy. In this coach, I'm alright. You'll never see me lonely. There, we're on a track somewhere. Y ahora ooh, vamos a escuchar? Bueno, pues eh, Yo ooh, eh, ooh, aquí... Tengo que decir que hay un tema que me parece muy muy potente, que el protagonista es Javier Corcovado, eh, que se llama Madrid recoge naranjas. Madrid recoge naranjas del mismo disco, seguimos escuchando. Sí, sigue, eh, seguimos ¿verdad? escuchando Copa de Veneno, Copa de Veneno bien, y este de tema, el texto es de Javier Corcovado y la, la música es de Crónicos, pero el texto es muy muy muy potente. Y eh, bueno, decir que que, um, que era esa época donde se componía de una forma muy espontánea Y esa forma de componer de, eh, o de crear en el momento real de Javier eh, A mí me dejó impresionado Qué bien. Madrid recoge naranjas Escribiendo el lamentable testamento de Lucas Pérez en vigilia de comunión big. Javier oh, perro azul, dale el chico automático, semi eléctrico. <coughs> Thank okay. Jota, Jota. Jota, Jota. Con una chistera recoge los españoles las naranjas de tus ojos dulcemente naranjas. Un <risa> muerto en un aspaviento, aplausos de la gitana en la plaza de toros Público chirriante, chicos llorando bus por sus granos de sociedad española El niño no entiende, es un animal. Hay que matar al niño. No Chamos Clónicos con el invitado especial. Sí, con Javier Corcobado. Javier Corcobado. Coge naranjas. Javier Corcobado es el de la voz, es el que hace, sí, esa... el que hace esa improvisación bestial no, con. Bien, con. Es improvisado. Eso te iba a preguntar. Eh, yo pienso que él se trajo unas anotaciones. Él conocía, por supuesto, la, la toda la música que que constituía el tema, pero él se hizo unas anotaciones, pero creo que improvisó muchísimo también sobre, sobre en el momento. Eh, eh, yo me quedé apabullado, bueno todos nos quedamos ap apabullados y la verdad es que eh, todavía me siguió sorprendiendo este esta. este tema. Es bastante sorprendente. Eh, el otro día la... lo en un eh, en un eh, como una noche larga que se hizo en la sala Berlanga con la música de Javier Corcovado sonó este tema o sea, Javier Corcovado eligió también este tema entre todos todo sus sus discos que tiene muchos con eh, con Julián Ruiz y con aqu, aquellos grupos que... Julián que... Ruiz, el Julián Ruiz sí, es el sí. que escribe, el, sí, sí. el productor el Julián sí, Ruiz ese. exacto, Mirá y, y, eh, y eh, uno de los temas seleccionados de, de toda la esa noche que sonaron todos los temas de Javier eh, fue este y recogen a eso de las dos y pico de la mañana <risa> y, ahora, ahora? y ahora pues vamos a escuchar un tema que a mí me, me gusta muchísimo que se llama Cacabulistán eh, esto es muy curioso porque Cacabulistán es como un país inventado suena, sí y, y en Cacabulistán pues ahí es toda una historia Eh, empieza una introducción y luego en un momento determinado mh, habla el rey de Kakabulistán y no voy a decir nada a ver si eh, vosotros os dais cuenta de quién es quién es el rey de Kakabulistán de Kakabulistán Yellow sent, yellow sent, yellow, yellow sent, yellow sent, yellow sent, escuchando clónicos clónicos en una fase muy art sí acá no, no hay no hay no hay una la propuesta no es escuchando las cosas más antiguas de clónicos en este programa que escuchamos había yo, me pareció percibir Um, una búsqueda así me, me hace, o sea, dentro de la experimentación eh, una conexión más con, con ritmos del momento o con otro tipo de narrativa aquí eh, me parece que estamos en un terreno más, como decía, art en el sentido de eh, pasando de estilos o de modas o de ritmos ¿No? ¿Cuál y, qué, cuál es la intención Sí, bueno, yo, esto, yo si creo, puede preguntar. Yo creo que en esta época eh, eh, digamos, hay un concepto un poco más como si Clónicos quisiera hacer. Vamos, esta es mi visión. Igual Marcus difiere de eso, pero. Bueno, no importa, eh, eh, Marcos, acá estamos nosotros. Eh, tu cuenta. Eh, eh, eh, eh, podría ser que que Marcus es, o sea, Clónicos está haciendo en esta, en este momento, un poco como si fuera con su música por supuesto eh, como si fuera Pink Floyd creando una especie de obra más, más eh, compleja como si fuera Pink Floyd Pink Floyd digamos de Dark Side of the Moon en adelante Pe como, exacto como, o sea, como, como ah ya como The Wall sí o sea como ah, yendo sí. yendo a, a a un a un de hecho, yo creo que, que Marcus está muy fascinado en esta época y por eso hay tanta instrumentación. Hay hay muchísimo arreglo eh, también con sintetizadores y, y un trabajo de de también de Antonio García con la guitarra maravilloso. Y, y eh, digamos que yo pienso que, que es esa, esa frescura del principio de Aspetti diversi así como mucho más. Eh, cañera o por decir de alguna forma aquí es como más orquestal digamos más, orquestal, más, más sinfónico bien. es un es un sí, es un sí. como más sinfónico eh, hay que tener en cuenta que antes de, de este disco ha, ha ocurrido el figuras españolas que es un disco muy eh, para mí muy interesante que fue una gran idea de marcus de invitar a, a muchos músicos de la escena Eh, eh, de la experimentación en España y hacer este Figuras Españolas que es el, el uh, digamos un, un eh, disco donde aparecen eh, gente. Lo, simplemente lo digo en orden, o sea, son algunos de los viejos miembros de, del disco de, del primero de Clónicos por ejemplo está Celestino Albizu eh, digamos que, que era del, del Aspeti Diversi estoy yo está Justo Agüesti que también era del Aspeti Diversi pero aparece Lorenz Barber que es un grandísimo compositor y músico español contemporáneo muy famoso por sus trabajos con campanas y taller de música mundana, eh, en fin eh, es una es, de las fuerzas de la música sí, experimental eh, experimenta la actual en español Juan Craig que era el compañero de Víctor Nubla en en Macromasa eh, también está Víctor Nubla, está José Luis Silvestre Decler, que fue el guitarra eléctrica con David Thomas que eh, también tocó con Orgón y que eh, curiosamente eh, era guitarra eléctrica del grupo Bloque ...lo que era un grupo muy de he es heavy metal madrileño. Sí. Está Luis Fornés, eh, que había tocado también con Dolores, con Jorge Pardo... ...está Rosa Galindo, con Depósito Dental... ...Pedro Garel, también de, del grupo Depósito Dental... Antoni Ignorán, de Clónicos, también... ...Sergi Jordá, que había estado también con, colaborando con con Clónicos... ...Titi Moreno, con el Contrabajo, que era también del grupo OCQ... Eh, Juan Muro con los saxos, clarinete alto eh, Luis Paniagua con, la, con el sitar. Luis Paniagua sobre todo ha hecho música antigua y, y música así como músicas del mundo por decirlo de alguna forma eh, Pepe Vázquez Roper que era batería de OCQ y de la Big Band del Foro Y, eh, y luego Víctor Vázquez, eh, el de Polanski y el Ardor, que también estuvo en Clónicos. Es decir, es un disco con muchísimos eh, músicos, por eso se llamó Figuras Españolas. Y vamos a escuchar un tema. Todo este disco se hizo con un... Marcus lo compuso con un eh, una especie de sistema que había creado John Thorne, que era el sistema Cobra. De tarjetitas tarjetas, para, sí. para ir eh, enseñando a los a los músicos las tarjetas y, y eran como pautas para la forma de, de tocar. Claro. Entonces eh, a mí él me hizo que dirigiera el huellas de guantes y que es el que vamos a escuchar ahora, que es el, el segundo de la cara huellas de guantes. ¿Escuchamos enteras? No, todavía quedaba más música por, por escuchar. Quedaba, quedaba. Quedaba, quedaba. quedaba. Un, ¿Cómo se llamaba esto? Huellas de guantes. Huellas de, de guantes. guantes. Sí, y esto es un Clónicos. Es un Clónicos de Figuras Españolas. Esto es Figuras Españolas. Sí. Y eh, es, eh, fue una composición, digamos, creada con, por Marcus con el sistema de, de Cobra y bueno, y su sistema, porque él se inspiró un poquito, pero, pero en realidad era, era Marcus y, eh, mm, y eso eh, explica estos cambios tan radicales entre sí, parte y parte que es sí, lo que yo recién estaba diciendo no sí, que el, el, eh, digamos que, que en este disco hay mucha experimentación y y claro el lo bueno que que cada músico toca lo que lo que digamos, en en su estilo, por decir de alguna forma. Bueno, es la idea de la improvisación así sí, colectiva, él, ¿no? Eh, no, entonces, a los, ¿no? Entonces, entonces eh, si aparece José Luis Decler con la guitarra, pues hace un riff totalmente rockero. Si aparece eh, pues Pedro Garel con, de Depósito Dental con su sus voces, pues hace, eh, eh, hace esas voces inventadas y se proyecta en, en todo su registro vocal o... Mm. O Antoni Ignorán con sus electrónicas, eh, eh, o Víctor Nubla con sus, sus clarinetes y Juan Crec, el, el Stro eh, y, y el Saxo Barítono pues totalmente eléctricos, ¿no? Claro, y cada uno hace su parte. Sí. Claro, el tema, el desafío de este tipo de estética, ¿no? de las tarjetas y de eso es es claro, las tarjetas simplemente le dan el eh, El, la clave al músico para qué es lo que sí, tiene bueno, que tocar y en cierto, en cierto modo músicos. tiene un, un paralelismo con, con también con la, la el conducting, ¿no? el conducting el conducting de, ¿no? de Bach Morris es que justamente aquí viene la cuestión las tarjetas uno saca una tarjeta elige unos músicos saca una tarjeta y sale una nueva situación que es un poco parecido a lo que hablábamos antes ¿no? de la música de Carl Stalling Carl Stalling compositor Uh, de las músicas para los dibujos animados, Warner Brothers, sí. desde 1936 o 1938 o así, hasta 1950 y tantos, ¿sí? Como 20 sí, años sí, sí, casi. Sí. ¿no? Y donde, eh, claro, una nueva idea trajo él de componer para los dibujitos, que es una idea musical para cada situación. Uh -huh. Viendo el dibujito, nada, hace sentido. Sin el dibujito es casi un concepto vanguard, que yeah. hablábamos recién. Un poco de eso tomó Johnson para su estética, justamente la estética entre otras eh, maneras de hacerla hecha con estas tarjetas, no como en la obra Cobra, sí. Cobra la composición de Johnson mm -hmm. para las tarjetas. Um, eh, pero claro, eh, por supuesto sacar las tarjetas y, y lograr una nueva situación, no yeah. eh, a, a cada minuto o así. Es una onda, pero yo pienso que hay un desafío que Butch Morris, con su sistema, que no no hay ninguna tarjeta con Butch Morris. Uh -huh. Butch Morris son señales, señales que se aprenden sí. previamente. Uh -huh. ¿sí? Y luego uno responde a las señales con su improvisación eh, basadas en las señales. ¿sí? El tema para mí es... Eh, claro, va en gustos, es lo que te decía antes. Si logras eh, que fluya cada una de esas partes... ¿No? Uh -huh. es, para mí eso es lo que yo llamo el desafío de lograr que, que todo fluya o si la estética que creo que fue este el caso consiste en eh, nada, presentar partes distintas y jugar a eso a, a, a sorprender al, al, al escucha ¿no? con estas partes distintas uh -huh. um, el contraste de estas partes ¿no? algo así Entonces, yo, no. yo eh, entiendo lo que dices pero ...tengo que decir como... ...habiendo participado de esa... ...experiencia... Eh, para los músicos fue muy enriquecedora. Ah no eso para no eso no, no, fue, lo, no lo discuto. Fue fantástica y no lo discuto, y, no, eh, no, no, no. y evidentemente el, el, el en otros eh, clónicos como hemos escuchado tanto aspecto Aspect Diversi o Copa de Veneno hay un concepto más compositivo más eh, eh, compacto digamos en el sentido de que de que está más, más hay una construcción, ¿no? Sí. Y, eh, y yo también tengo que decir que, que, el, que a mí la parte que más me gusta de Marcus, porque para mí es el gran compositor de, de Clónicos, es el Marcus del principio. A mí me fascinaba Ajá, muchísimo está. la la forma de componer aquellos temas que realmente eran cortos, porque incluso el gende duraba eh, 20 o 40 segundos y, y, eh, y eh, eran eh, como piezas muy, muy, olras, ¿no? eran piezas muy, muy, muy interesantes. Sí. Eh, la eh, Yo muchas veces le, le comentaba a Marcus, ¿por qué no, no eh, compones en... Eh, Eh, siguiendo esa ese, esa, eh, ese impulso que, que tuviste al principio no eh, bueno se, simplemente se lo decía luego que él haga, hace, el, el, el hace lo que quiere no él eh, digamos y me más o menos todos hacemos lo y me parece eso. muy sí. bien que haga que haga lo lo que le inspira en su momento no sí. no, es, no es una crítica es más bien una admiración por esa forma de, de composición que, que, que, que tenía en esos años. Claro, son, está, están las dos cosas, ¿no? Estamos hablando aquí en este programa, estamos hablando con Pelayo, esto es Onda Sonora, Pelayo Arrizabalaga, y sus músicas en las que participó y las que lo inspiraron. Eso fue hace ya un par de horas antes de, de este punto del programa. Um, eh, pero claro, sí, el punto de... Eh, eh, ¿Dónde estamos en la música? no Como intérpretes de la música no Como cuando vos decís Cosas interesantísimas para tocar Para los músicos Pero también eh, Ya que estamos aquí hablando Está el lado de los que escuchan sí Entonces eh, hay, que, hay que llegar a, a un punto de acuerdo Entre en el, el placer de los músicos Enfrentándose a, a nuevas estructuras Y demás Y el público que escucha y que recibe lo que estoy diciendo no quiere decir que haya que eh, tengamos que diluir no nuestra creatividad o, o, o reducirla para agradar a la gente no no de ningún eso never de ninguna manera ¿no? never never no pero, eh, um, eh, pero sí tener en cuenta sí tener en cuenta no o sea uno sigue siendo uno mismo tocando la música y eso pero eh, sin dejar de tener en cuenta al público mm. El público Uh, qué sé yo no sé si uno está grabando un disco el público es un público virtual pero bueno después el directo es otra cosa no cuando estás enfrentando a la gente ya ya y... yo ah. yo vamos eh, he tratado siempre de, de de como ir un poco hacia adelante en el sentido de de lo que me me provocaba o lo que me me pedía mi imaginación en ese, ese momento ir irá por ello. Entonces, en ese sentido, eh, yo ahora me gustaría contar una historia que me ocurrió, digamos, en grabando el Galvana. Sí. Yo conocí a Jeb Nuss, Jeb Nubes, el músico, que el tercer músico de Galvana, sí. que fue el que hizo todos los arreglos y trabajó con nosotros, ah. con los sintetizadores, maravilloso... Eh, Él eh, hablando un día con él a mí eh, yo le comenté Hollin me gustaría estudiar música electroacústica música electrónica y entonces me recomendó que fuera a Basilea al estudio electrónico que tenía en esa época Thomas Kessler Thomas Kessler es uno de los grandes pioneros de de la música El, el electrónica, electroacústica fue un inspirador en Berlín de grupos como Kraftwerk o Tangerine oh, que... Dream mm. eh, eh, Thomas Kessler fue el primero que hizo un estudio de música electrónica en Berlín antes de que existieran los, los estudios oficiales y eh, oficiales nunca hubo, pero digamos los estudios más eh, conocidos sí. y eh, eh, Jeb Nuss había sido alumno de él Había estudiado con él en Basilea y me dijo, yo si quieres te doy una, una recomendación para Thomas Kerler. Le dices que vienes de mi parte, que has estado grabando conmigo y seguro que te va a acoger muy bien porque es, es muy majo. Y entonces resulta que en esa época yo me trasladé a Suiza porque me surgió la posibilidad de ir a Suiza con mi mujer. Mi mujer había tenido un, un trabajo allí no precisamente a Basilea, pero más cerca de Zurich y, y Lucerna, pero Basilea no distaba más que una hora, digamos, en el tren. Es que Suiza es pequeñita, sí, porque Suiza es pequeña. Y o sea, entonces eh, eh, yo cogí, le llamé una vez por teléfono y le dije, oye, que soy y tal y dice, cuando quieras te vienes por acá. Y dice, no tienes ni zorra de alemán y, y aquí hablamos alemán. Pero no importa, yo te ayudo un poco, yo sé algo de, de, de español, me dijo Tomás Kerlet, sabía un poco de español también porque iba de vez en cuando a Canarias, a ah. la de la Palma. <risa> ya y, desde entonces iban los Sí, eh, y, y, y, en... eh, y el caso es que... Ah, inglés, y no había un inglés en el medio para hablar, no. Eh, Es que se hablaba alemán. Nadie habla Incluso inglés. los que había, que había muchos ingleses, había argentinos también ahí, pero hablaban alemán, digamos. No, no se hablaba inglés. No inglés. Entonces entre nosotros podíamos hablar chapurrear medio castellano, medio inglés, medio francés con los italianos también, porque había italianos. Pero las, lo que era lo, lo, lo que él impartía lo daba en alemán entonces el tema es que yo fui para allá no me enteraba de nada al principio, bueno, la música sí de la música te enteras sí, eso, es, sí. eso es lo maravilloso de la música que no, no tiene lenguaje no. o el lenguaje es universal sí. y entonces en, en eso eh, pues el, el sistema de Kessler era muy bueno porque te ponía un material, te hacía escuchar un material determinado y luego te proponía que hicieras algo inspirado por ese material que habías escuchado Ajá. entonces al, al día siguiente o a las, a las dos semanas, a las tres le presentabas una idea tuya y eh, digamos él estuvo hablando de música concreta, estuvo hablando de Pierre Schaeffer y de, de, la, de toda esa música digamos pionera en Francia y, y bueno, pues yo compuse una piecita muy corta que, que se, la enseñ, se la mostré y y lo, lo sorprendente fue que me dijo eh, te la puedo tocar en Stuttgart dentro de dos semanas <risa> en un concierto era música electrónica o o sea, que, que le gustó tu le, pieza. le encantó y entonces eh, se podía tocar porque era una pieza para altavoces simplemente o sea es música electrónica sí y es la que quiero que wow, qué buena. poner ahora se Vamos llama pieza metálica. pieza metálica y está hecha ¿Es, ¿así en, en español o pieza, tiene un título en, no, en alemán? no, el título era en español, en español lo puse metálica. pieza metálica y, eh, y está hecho todo con eh, eh, grabaciones de campo que yo hice eh, poniendo aros de metal y cazuelas y esto cuando giran y el sonido que hacen hasta que muere Sí. y superponiendo todas esas ondas sí. con eh, sonidos de trenes, metal también, de, de trenes saliendo de estaciones nocturnos que grabé cuando venían el tren de, de desde Ginebra hasta Barcelona sí. y con eh, riffs de heavy metal de grupos de heavy metal aragoneses. Porque no querían que fueran riffs conocidos de grupos de heavy metal, claro. sino de grupos de desconocidos. Desconocido, aragoneses me, desconocidos, aragoneses desconocidos. De repente me cayó sí. un disco de grupos aragoneses de heavy metal, dije, cojonudo, esto sí. ya está. Y eso es lo que va a sonar ahora. Ok, vamos con eso. Pelayo. <risa> es que nosotros, hay que decirle a la gente, nosotros hablamos mientras los temas suenan. Es que estamos grabando, hay que decirlo, estamos grabando, esto es en directo en el estudio. Sí, sí, sí, sí, sí acá hay, son mínimos los cortes, los edits de lo que estamos escuchando. Esto es de verdad. Y entonces, mientras las cosas suenan, Pelayo y yo hablamos. Entonces, Pelayo. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el cambio de, de los clarinetes y de patos de goma y de clónicos, incluso, que no es como esto, hasta llegar a esto? Bueno, el, el, para mí no era un, un cambio, digamos, porque claro. yo ya estaba con clónicos experimentando con los tocadiscos, experimentando con, con digamos, en cierto modo, electrónica y sampling. Así que... Eh, era simplemente una eh, un paso que yo aproveché a, eh, por las circunstancias. Es decir, si no está Jeb Nooks en el estudio con Víctor Nubla y no me dice lo de Thomas Kessler en, ba en Basilea, probablemente igual no llego yo a Basilea. Pero a mí me interesa mucho siempre que surge algo nuevo, el decir, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Y entonces ahí me lancé. Eh, que tuve mucha cara en ir allí y ponerme, porque la mayoría de mis compañeros eran compositores. Venía un cubano que venía becado de La Habana, un italiano que venía becado de Milán, el otro era, era otro alemán. O sea, eran gente muy, muy potente. Y, y yo ahí era como un poco el diletante, ¿no? El que uh -huh. sí tenía experiencia, pero... En eso, y Kessler me hizo poner, de hecho, un disco que yo había hecho con Jesús Hoyos. Arriba es un pintor amigo mío que me que hizo un proyecto muy bonito, Némesis, la estrella gemela del sol. Y este disco me lo hizo poner él. Mis composiciones, vamos a escuchar alguna, eh, eran muy naives, digamos, en com en comparación con lo que se escuchaba allí. Y nada que ver con esto que suena ahora que evidentemente influencia eh, eh, eh, hay de, de que yo tenía que hacer algo como de más peso pero me gustaría que mo mostrar eso y cuando el hombre escuchó aquello me dijo está no está mal pero seguro que tú puedes sacar más cosas tuyas, porque claro, él cuando escuchó eso, vio que quizás ahí había algo de material sí. ese material experimental que yo había hecho en en Némesis que la estrella gemela del sol que fue el proyecto este de, de con Jesús Hoyos Arribas un gran artista que también está con los ancestros eh, digamos el fue un proyecto muy hecho con muy pocos medios usé o sea, clarinete bajo, cintas tocadiscos y poca cosa más lo que yo tenía entre manos en, en aquella época sí. pero me gustaría que, que lo pudiéramos escuchar yo Esta música que escuchamos, estás en Basilea en este momento. Sí, sí, sí he hecho esta pieza para Tomás Kessler y, y digamos que yo había hecho pequeñas eh, incursiones en la música electroacústica, digamos usando el cañete bajo, los tocadiscos, eh, grabaciones, electrónica, eh, para un proyecto de, de un amigo... Eh, pintor de Santander Jesús Hoyos Arribas pintor también músico y muy creativo eh, y este proyecto se llamaba Némesis, la estrella gemela del sol eh, era, él se había inventado una especie de, de constelación paralela a la, a la de solar eh, No se había inventado, se, se habla de que existe y, y es como una especie de clon eh, de nuestro sistema y él eh, pintó una serie de cuadros a los cuales yo les tenía que poner música. ¿Los cuadros pintados sobre este tema también? Sí, ¿no? el, el, la música fue muy interesante porque su idea fue que yo grababa para cada planeta Eh, de este nuevo sistema, que tenían el mismo nombre, digamos, eh, que nuestro sistema, sí. grababa una música sí. compuesta por mí y detrás del cuadro eh, había varios cassettes sonando con esa música. Entonces, cuando sonaban todos los planetas a la vez en la sala, aquello era una especie de... De, de mezcla total y absoluta porque los cassettes no estaban puestos muy altos no. solamente escuchabas cuando te acercabas al cuadro Ajá. entonces escuchabas ah, la bien. música de ese cuadro eran cuadros grandes y, y la idea fue fantástica entonces a la vez del, del catálogo publicó un, un, vin, un vinilo pequeñito un single sí. y en este single eh, que vamos a escuchar ahora vamos a escuchar un par de temas Eh, digamos que que va, van a ser el tema de de uh, Neptuno y Plutón eh, eh, los los eh, los gemelos sí, de sí Neptuno es, y, de y de Plutón bien ahí vamos Pelayo, seguimos aquí en contacto, estamos juntos con, estamos juntos, Pelayo Arrizabalaga, conmigo que soy Gregorio Kazarov en el programa de César Pradíez, que es Onda Sonora. La gente por ahí ya sabe qué es esto, porque ya entraron a, a este podcast, pero esto es para quien lo escuche en la radio o, o, o se cruce con, con esta grabación eh, así, si, sin, sin haberlo pensado antes. Aquí estamos nosotros escuchando toda la música. La música hace ya horas que inspiró a Pelayo y luego su producción, con los muchísimos proyectos en los que estuvo involucrado. ¿Y qué es esto último que escuchamos, Pelayo, entonces? Pues esto fue un proyecto que hice con Jesús Hoyos Arribas, un sí. pintor cántabro de mi pueblo. Que eh, se llamaba Némesis, la estrella gemela del Sol. Ah. Y eh, estos eran el, los planetas. Eh, Neptuno y Plutón. los que han sonado. Bueno, Esta, alguno un explaneta, ¿no? Sí, Estamos hablando. Plutón ya. Plutón lo descatalogaron. lo, des, lo desclasificaron. Desclasado. Plutón, desclasaron. Plutón. Lo desclasaron de planeta. Entonces. Digamos que, que esta época es una época eh, que yo estoy en Basilea, estoy como metido en la en el tema de la electrónica, pero también en, en Basilea contacto con, eh, con eh, grupos de, de lo que se llama allí Verstack für Improvisierte Musik, traducido uh -huh. al castellano es talleres de música improvisada Así. y en esos talleres de música improvisada eh, conozco músicos muy interesantes y yo que estoy metido en el ámbito de, de la improvisación en ese momento, pero también de la composición eh, compongo una pieza en la que mezclo la, la composición con la improvisación eh, es una mez... un tema muy curioso porque lo empiezo a componer en, en Madrid y lo termino de componer en Suiza Eh, el tema eh, se llama Bolero para el fin del milenio. Justamente está compuesto en el fin del milenio, 1999-2000, eh, y eh, resulta que lo escucha un, un contratenor brasileño, Luis Alves da Silva, y le gusta mucho y y él estaba justo grabando en ese momento un disco para la radio nacional suiza para eh, sería como radio clásica aquí en españa pues para la la eh, radio suiza clásica que dedicaba un disco a, a intérpretes famosos y este digamos era un contratenor famoso eh, bueno sigue siendo y y Luis Alves da Silva a, a, eh, Eh, graba este disco este disco está muy bien grabado por la Radio Nacional Suiza ni más ni menos en los estudios de la Radio Nacional Suiza sí. que son fantásticos cerca de Zurich y bueno, quería mostrar esto porque aquí sí intervienen músicos improvisadores sí. intervienen, eh, digamos eh, músicos improvisadores del Verstack für Improvisierte Musik de Zug, uh, también de, de Basilea Y músicos de Lucerna. Y este disco, eh, digamos, es el que me gustaría mostraros. Es eh, Luis Álvarez da Silva, fue oh, y aquí está su producido por, eh, por el Gramón Portrait de, de Suiza, de Selección de Swiss Radio Internacional fue, y eh, es el, el tema... Entonces Luis da Silva eligió tu tema, sí. sí. Te escuchó tu composición, escuchó la composición. y quiso, eh, pero tu composición no viene con una voz humana, ¿o oh sí? Sí. Ah, ya sí, venía sí, con porque, una voz. Porque además, en, en a el, ver, cuéntanos un poco más en, cómo es la composición. Original? La, la composición partió de un, eh, yo escuché, yo estaba eh, viviendo en una casa que tenía un, ba, un patio muy, eh, muy de esos de comunal con muchos vecinos y entonces yo estaba escuchando curiosamente eh, en esa época me gustaba muchísimo, y me sigue gustando Olivier Messiaen ah. y estaba escuchando una pieza de Olivier Messiaen, concretamente el cuatro para el fin de los tiempos que es una, una obra fantástica un fragmento y, pero al mismo tiempo en el patio estaba sonando un bolero en la casa de otro vecino y la mezcla esa del bolero con el en la contemporaneidad de de Messiaen, de Messiaen con, con esas escalas de tonos enteros y de y, y, eh, y modos de transposición que usa y todo eso súper compleja me fascinó y entonces me puse a trabajar sobre ello claro era un trabajo largo largo y lo terminé en Suiza y entonces eh, lo terminé en Suiza y lo lo eh, le di forma Y ahí se grabó pues eh, con eh, Luis Alves da Silva de Contratenor, Lanet Flores, una clarinetista cubana fantástica con el clarinete, eh, Manuel Weissen con el oboe, eh, Berneriten con la tuba, eh, Misha Kessel, bueno, eh, Seven Oswald con el piano, eh, Jan Sager con el contrabajo y.. Eh, digamos todo todo un grupo de, de músicos improvisadores que además venían de la contemporánea y, y de la experimental como tantos claro sí. sí y el arreglo es tuyo sí sí, sí. Todo, todo estaba compuesto todo por mí. está compuesto y y, y, por y las partes eh, quizás eh, también como influencia de de esa etapa de clónicos las partes libres No son tan libres porque yo les daba partituras gráficas que tenían un uh, todo un esquema eh, de dibujo, de, como de dibujado, sí, gráfica, donde, donde aparecían los, los crechendos, los pianísimos y tal, todo con curvas, digamos que pero la libertad de la improvisación se la dejaba a ellos claro sí, sí es decir claro les diste una un les ah, di unas pautas pero, unas pautas, pero sí. ellos me decían pero qué toco toca no, lo que claro. quieras ah, eh, preguntando claro sí hay gente que no está tan to acostumbrada toca a esto. lo que quieras pero sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sigue las pautas pautas, pautas o sea, sobre pautas todo básicas. pautas de dinámica bueno sí claro ah. eh, eh, eh, antes estábamos hablando de Butch Morris en un momento sí, salió sí, en sí. la charla y es eso son pautas las señales sí. son pautas sí. en este caso y, yo ni ni siquiera les daba señales gráficas sino simplemente eran seguirlos daban las entradas un poco para que para facilitarles como se grabó en vivo ah, porque entonces, la, claro. la grabación de este de este tema sí. es es, un, es una grabación en vivo es decir primera claro, toma primera toma no hay, toma? No hay, ah, no hay, no hay en su, directo y entonces tú dirigiendo yo dirigía y era en, la radio, en los estudios de la radio suiza que era un escenario, era un antiguo escenario que se usaba antes para los programas que se hacían en directo. Qué bueno, qué bueno. Que ponían ahí a la gente a hablar y a cantar y tal, y, mm, y lo no. grababan todo en directo. Pues esto a, así se grabó esto. Qué bien. Y entonces, pues bueno, es la... la pieza en... Aquí, aquí, aquí en el micrófono, en la pieza, la sí. pieza... La pieza en número 9. Pelayo, tu composición, composición y arreglo, fantástico y un nuevo plano también, digo de acuerdo a lo que hemos venido escuchando en el programa. Sí, bueno. Lo sientes así, el, o... digamos para mí fue un reto este este bolero para el fin del milenio fue un reto compositivo porque digamos no es, yo estaba haciendo eh, como piezas un poco más pequeñas por decir de alguna forma esta para mí fue un, una pieza como que requería un trabajo compositivo mucho más fuerte, más potente y creo que aprendí mucho con esta composición aparte de, de, de que quedara eh, resultara bien y, y tuviera buenas críticas creo que aprendí mucho eh, interesante de esta época es que Dentro de los músicos de la de los grupos de música improvisada había cierta comunicación también con músicos de, de la escena de la música contemporánea. Y en esa escena yo conocí eh, a Hildegard Kleb que acababa de grabar la obra integral para piano de Anthony Braxton y y, eh, y, una gran in, bueno, y es una gran intérprete sí. de música contemporánea y eh, Ella me vio tocar con los tocadiscos y me propuso eh, trabajar con ella, digamos, eh, el reto era grande porque era eh, piano de cola totalmente acústico y tocadiscos totalmente eléctricos, o sea, el, el, la, el, la electrónica y la acústica. Eh, ¿Tus tocadiscos, vos utilizás unos tocadiscos eh, antiguos? Sí, realidad, casi eh, todos eran lenco y son lenco, porque, uh -huh. porque bueno, ahora uso también más, uso también dual y vector y en fin, uso otras marcas también, pero en esa época eran todos lenco que había comprado en un mercado de los Boy Scouts ahí en, en Suiza. Los suizos cuidan muy bien todas sus cosas y los mercados de los Boy Scouts se encuentran joyas auténticas bien, porque sí, en Europa los, cuidan las cosas. Los suizos claro. lo entregan a los Boy Scouts para que ellos saquen dinero, pero claro, como lo han cuidado tan bien sus aparatos pues yo encontré esos tocadiscos que casi no tenían ni que repararlos. Sonaban claro, claro. perfectamente. Había por que cambiar la los... aguja es... un poco y nada más. Por eso el origen de los mejores museos, la, la museística donde empieza bueno, en Europa, ¿por porque increíble. Europa sabe cuidar cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Y... Si no que se lo pregunten a, a Anki Toner, que, que se va por todo Europa, <risa> Alemania, Holanda y demás. ¿Y que hace? Y, y, y va buscando pues cantidad de, de, de su colección. De, él tiene una colección de de tocadiscos y de, wow. y, y, de, y de los de los antiguos que eran de válvulas ah ese que había que o sea, darle darle, en, da, darle, darle bueno, no de válvulas cuerda sino, no de, de, de, el que había que manija dar, que, que girar de... no de de, de de unos aparatos gramófonos de aquellos antiguos pero ¿no? los tuyos son antiguos también yo he visto estos que bueno, no son de los 60 50-60 eh, bueno son solo 50 o sesenta no, años no, no, son ¿no? Antiguos, o sea, no son tan antiguos no son los que... de setenta y revoluciones eh, aquellos de claro sí no, de no, estos, bueno, estos eso... ya eran los de los guateques claro digamos, de hecho cuando sí. a mí la gente Eh, los ve de esa época dicen no si yo tenía de estos para los guateques y los llevábamos a los estamos hablando también. de estos tocadiscos no que vienen como que es una maleta maletines sí. es un maletín y entonces que luego se abre y que la la, la tapa del maletín es el altavoz es el altavoz sí, y sí. en la base queda el tocadiscos ¿no? sí sí Digo, pues, si entonces este disco está hecho eso con dos tres tocadiscos lenko directamente, sin más, no hay ni... Ahora uso también mezclador, mezclador de DJ, también en los últimos trabajos ya más, hace tiempo... más moderno. Ya introduzco también un mezclador de DJ, pero en aquella época no, no usaba ni mezclador, es decir, iba pasando de uno a otro, superponiendo... Bueno, sí, yo, con yo, te, li, yo te voy a tocar así en Madrid, ¿eh? Sí, eh hace no tantos sí, años. Sí, tú me has visto así. Sí. Y, y entonces este disco, la verdad es que se grabó muy bien, porque... Tuvimos la suerte de que también se grabó en, los rad en la radio de Suiza sí. Digamos, se grabó en, en los estudios de la radio Suiza Y por un técnico americano buenísimo Que grababa a los, a los eh, mejores músicos eh, suizos O sea que tuvimos un técnico de lujo Y bueno, pues eh, me gustaría que escucháramos un poquito de Vamos a escucharlo ¿de qué venimos? Pues eh, esta composición última era Freedom, eh, una composición que hicimos inspirada en, en el tema Freedom de Duke Ellington, de uno de los conciertos sagrados. Y eh, eh, nosotros vio eh, intervenir la voz de, de Billy Strachan manualmente, tocándolo con con mis manos sobre el vinilo cambiando la el pitch es decir la velocidad y, y entonces eh, digamos este fue uno de los trabajos de este de este dúo con Gilles Garckleb y eh, paralelamente en a esta época de eh, paralelamente uh, con Gilles Garckleb yo mm, eh, Iba mucho a Basilea, digamos, seguía yendo al estudio electrónico y ahí tenía mucha relación con Josvani Quintero, un clarinetista y, y saxofonista cubano que había venido becado de La Habana y que se quedó en Basilea y también con un eh, eh, percusionista polaco, Dominik Tolega y entonces los tres eh, decidimos eh, habíamos tocado así juntos algunas veces y decidimos hacer un trío y entonces con este trío he grabado eh, concretamente eh, dos discos eh, el, el primero fue eh, el disco eh, Alternating Flows o sea Corrientes Alternas y de este disco me gustaría mostrar algunos temas eh, por ejemplo el, el el looping soft que es el el número 5 y eh, aquí usábamos digamos yo usaba tocadiscos también como con Hillegard Club que es eh, como hemos escuchado antes eh, dos tres tocad en vinilos y ellos usaban vientos y, y percusiones y eh, digamos este disco eh, él tuvo la suerte de ser seleccionado por el el uh, New York Jazz Journal entre uno de los eh, de los cien mejores discos del año ¡Guau! Wow, ¿De qué año? Pues eh, te estoy hablando del... De algún año que pone por ahí abajo y eh, estamos buscando... Exactamente. Mmm, los 2000, eso, más o menos. Sí, no, la, yo por no supuesto. Importa. Sí, sí. sí, eh, sí. No, pues, si eh, sale rápido, bien, si no. Nada. 2013. Bien, o sea, mira, salió rápido. 2013, Sí. apenas hace 11 años. Concretamente 2013. Fue, bien. fue publicado... Eh, por Unit Records en Suiza y, y bueno tuvimos esa esa mención digamos que que le vino bien a, sobre todo a la casa de discos para vender, la casa de discos sí para a, vender más discos y a, a, y a ti también a, sí, a nosotros también porque por la fama y el prestigio no, y, el fui, y fuimos a tocar a Viena fuimos a tocar a, a distintos sitios claro, y luego no. tuvimos la suerte que que el siguiente disco Eh, eh, se incorporó Jerry Hemingway, ni más ni wow. menos, que nos, no, a, nos man, había man. escuchado porque él enseña en, en Suiza, sí, enseña eh, en Suiza. batería y percusión bueno, en Lucerna. No si y sí. sigue ahí, sí, pero... Y sigue ahí. Y entonces él, él nos escuchó y le, le gustaba la onda y dijo que, que sí, que, que grababa el disco y entonces el siguiente disco lo hicimos con él. Genial, yo también te hubiese dicho, no soy Jan <risas> pero yo te hubiese dicho que sí también, visto, visto, lo he visto o escuchado, lo he escuchado. Entonces, eh, si quieres ponemos el Lupinsoft Soft. Claro que sí, vamos. venimos de una improvisación sí sí sí el looping uh, soft es una improvisación colectiva entre los tres que evidentemente fue grabada totalmente en, en directo y luego se, se, se, se mezcló bien digamos en, sí. en, en estudio bueno todo se hizo en estudio pero luego se se hicieron unas mezclas bastante buenas y um, lo hizo Thomas Resch Y, eh, y entonces pues así quedó. Y ahora eh, la siguiente pieza me gustaría, es una pieza con un concepto, pero solo un concepto, eh, se llama Desert Cartoons History y es la inspirado en aquellas películas del Coyote y Corre Caminos. Claro, los dibujitos los Warner, animados, esos, los son dibujos, dibujos animados de Warner, de Warner. el Road Runner, como era en inglés. Por supuesto, Coyote. no vamos a tocar el tema, <risa> sino inspirarnos. Muy bonito el tema, sí. sí, No lo vamos a cantar para no, no cortar la onda. Sí, sí. Pero que está, está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí. Son dibujos, estamos hablando de dibujos animados de la Warner en, um, a partir de los cincuentas. Sí, sí, Tienen sí, un sí. diseño muy moderno, pero ya en los cincuentas sí, sí. hacían el Coyote del Correcaminos con una una particularidad que no son los únicos ni los primeros ni los últimos eh, que no hay eh, no no no hablan no, ¿No? te acuerdas vos viste sí, algunos sí, sí, hay esos, hay como simplemente gesto, lo único sí. que suena es el Sí. del Correcaminos y luego las caídas, las explosiones caídas, y demás, explosiones, todo ¿sí? lo malo que le pasa al coyote. el eh, de, Para quienes no conozcan esto, no, el coyote del Correcaminos, nada del Correcaminos, es un animalito mmm, aparentemente amable, pero le hace algunas putadas al coyote sí, sí, y el coyote trata de atraparlo, un poco como como eh, Silvestre y, y twitty ¿cómo le dicen aquí a twitty eh, Pialín. Pien, ¿no? sí, sí. O Tommy Jerry, sí, sí, sí, sí. sí es el animal que Un trata de atrapar ¿no? al otro, lo mismo de siempre, pero sin diálogo directamente mm. así. Interesante. Así que bueno, nada. Vamos. Sí. Y claro, y todo esto ocurre en el desierto, ¿no? Sí. Porque el correcaminos y el coyote están ahí en el desierto tejido. Bueno, pues ¿no? eh, esta es Desert Cartoon's History. Un nuevo track de el trío de Pelayo Arrizabalaga con Josvani Quintero y Dominique Dolega ¿En qué instrumentos? Cada eh, digamos, uno el, el, grupo, el grupo es Fronton, con dos T's Ah, lleva Fronton como fronton, nombre Bien. De, de, con dos T's y um, digamos que, que hemos escuchado ahora Desert cartons History ¿Mm? sí. esta historia eh, más bien paisaje de, de del desierto. Paisaje desértico, ¿no? De, del dibujito ese. Sí, de, Tú tocaste eh, los eh, giráticos. Sí, sí. Josvani sí. el eh, tocó el saxofón y y eh, Dominic las percusiones. Muy bien, así sabemos mm. todos los que tocaron, es importante. El detalle. 2013 el año de esta grabación, ¿sí? Sí, en sí, 2013 fue la grabación y eh, y bueno, pues eh, Hemos escuchado dos de los temas de, de este disco y ahora pues, me gustaría terminar un poco con el eh, último trabajo que, que he estado realizando en estos últimos años con Eli Grass, que eh, es una artista, música catalana, muy interesante que construye sus instrumentos, trabaja mucho con electrónica, interviene sus guitarras eh, hace sus palmeras de de metal ah que, muy simpático sí sí que, sí El, que eh, golpea eh, tiene un nombre como era eh, no power plant no power plant pero era la planta la, eh, plantas es eso su, su planta de metal ¿no? de metal y también los eh, futbolines, no ah de, de, eso me lo perdí no yo yo vi los futbolines, vi la... que donde a los a los futbolistas pequeñitos futbolines de esos pequeñitos pues los tiene Intervenidos con micros de contacto y entonces hace, hace miles de ruiditos así. Hace ruiditos, claro. Entonces sí. eh, eh, me gustaría que, que escucháramos ahora del disco Duplicat, que fue un disco que fue el primero de los que, de los que hicimos con Eli con Eli eh, o sea que tiene varios discos bueno, sí, dos, con Eli dos, o dos, sea, el, bueno. el duplicat que, que tuvimos la suerte que nos seleccionaron para una exposición que hubo en el Reina Sofía de, de músicas de electrónicas de, de vanguardia eh, y entonces pues eh, sonó una de nuestras piezas ahí en esa exposición Qué bien. Eh, entonces eh, bueno pues eh, vamos a escuchar una de las piezas de este duplicat 2013, ¿correcto? Sí, ¿no? Esta 2013. grabación De Pelayo a Rizabalaga con Eli Gras Eli Gras desde Cataluña Con su propuesta de instrumentos Construidos por ella misma y su electrónica Y Pelayo, aquí tocaste el saxo alto De vuelta Sí, el saxo alto y los tocadiscos también Y los tocadiscos ¿Seguís tocando todos los instrumentos? Saxo, sí, sí, caliente bajo y tocadiscos Caliente bajo, eh, tocadiscos, saxo alto Eh, este, estos últimos años he tocado más tocadiscos Porque tuve un problema con la tensión ocular Que me impedía Ajá. soplar, eh, digamos, los vientos Entonces ahora estoy retomando eh, de nuevo el clarinete bajo Qué bueno, vuelven los vientos, genial sí, y, eh, y estos últimos años toqué más tocadiscos por esa circunstancia Sí, nos Pero, hubiese gustado verte, ¿sí? tuviste un show hace... ¿Cuántas semanas? Pocas. Hace menos de un mes tocaste con Eli Grasse, Sí, toqué con Eli Grasse, En el momento que, de grabar que, esta musicista. Este, presentamos especial? el nuevo disco que habíamos grabado en los años un poco de la pandemia, por decir de alguna forma, Ajá. pero lo terminamos y lo presentamos ahora. Eh, lo presentamos en diciembre en Barcelona y um, y ahora lo presentamos en Madrid en hace poco, Y eh, entonces, de este disco me gustaría eh, poner uno de, de los temas, que se llama Mapa de Aires. Es Mapa el, de Aires, es qué, el, qué evocativo el título. El estos número 5. Número 5 del disco, esto es un 2024, esto es una edición, sí, la, la es música una, grabada antes. Sí, es una edición ya 2023-2024, sí, sí. presentado entre el, el final del, del 23 en Barcelona y principios del 24, bueno, marzo-abril. Abril. Después de todo este programa llegamos, bueno, ya hace un ratito al presente de Pelayo Arrizabalaga. Pelayo fue un gusto tenerte pues aquí. Muchísimas en este gracias programa. a vosotros. Seguro por... que César Pradíes, que es el dueño del programa, piensa lo mismo. No tiene un micrófono, pero acá está diciendo que sí y está sonriente, entonces quiere decir que creo sí, que bueno. Para mí ha, ha, ha, ha sido un placer el que me, ha, me haya, hayáis dedicado tanto tiempo para, para ofrecer una muestra de mi trayectoria y bueno, estoy encantado de, de poderlo escuchar cuando cuando ya se emita. Creo que vale la pena y espero que los escuchas de esto también opinen lo mismo. Seguro que sí. Así que nada, gracias Pelayo por toda la música. Thank you for the music. <risa> y, y bueno, y gracias. Bueno, pues, mu sí. Muchísimas gracias. Y, gracias. y gracias a César. y sí, gracias y César también. Y por... entonces nada, vamos con entonces lo ultimísimo, ¿sí? De, sí, el, del, con el, el... el disco Áridos. El disco se llama Áridos. Aridos. y el tema es Mapa de Aires a tenerlo en cuenta para conseguir este disco queridos escuchas, Pelayo Arrizabalaga con Eli Grass